de Santa Fe Vuelve la pelota, no se pincha 2016 ¡Panadero! ¡Panadero! ¡Se está variando el panadero! A ah, vos no bueno, te llamé Decile que vas a ponernos el dial 107.5 FM ¡Dale power! ¡Vuelve la pelota! Viaja a cualquier lugar del país con Chevalián Puedes comprar tus pasajes en más de mil puntos de venta distribuidos en todo el país o desde la comodidad de tu casa ingresando a www.nuevachevalier.com Aprovecha y pagá en 12 cuotas sin interés de jueves a domingo. Seguinos en chevalier.oficial para participar de todos nuestros sorteos. Chevalier, generando encuentros. Ahora podés estudiar diseño, decoración, paisajismo y vidierista. Son los cursos de Luzdía. En Sarmiento 846, Galería La Favorita. Teléfono 679-6526. En Facebook nos encontramos en Cursos Luzdía OK. Y en www.cursosluzdía.com.ar ¿Problemas de humedad? Eliminala para siempre con Sistema Blotting en 12 cuotas sin interés. Llama hoy al 0810. 444-0239 y consultanos. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra amigos, una boga dorada limón y una espléndida tarde de sol el destino, bar y Resto, un lugar encantado te esperamos de miércoles a domingos mediodía y noche, en Estrada y el Río en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baygorria, reservas en el teléfono fijo, 24 321 49 o en el celular 0341 156 18 69 71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 Fin de espacio publicitario Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina Transmite La Super 107.5 Esto es Boxeo Planeta Cuando en nuestro país la Argentina es la hora 2, 4 minutos, desde Rosario, Santa Fe. Y desde la 107.5, Super, presentamos la edición número 244 de Foxeo Planeta. ¿Quién te habla? Luis dice que está acompañado por su amigo, su compañero de ruta, quien ya te saluda. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenido a una nueva edición de Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casinos y ya estamos metidos de lleno con lo que va a ser Boxeo Planeta aquí por la Super 107.5 de Rosario. Todos aquellos que nos siguen en distintas partes de nuestra Argentina, como así también del planeta, lo están haciendo a través de www. .super1075.com Y por supuesto Sabemos que nos siguen En www.boxoplaneta.plotspot.com También tenemos La gente del Facebook Y por supuesto Las vías de comunicación Cuando estamos en el aire Por la Super 1075 0341-440-1075 Vía Whatsapp 0341 156 16 8, 6, 8, 6. Agradecemos el apoyo comercial de siempre... ...de las distintas empresas... ...Olimpia Deportes, Fase SRL... ...Luchía Mía, indumentaria femenina... ...Brunos, indumentaria masculina... ...y también ahora calzados... ...y Marcelo Vidriera, seguros. Los titulares en la voz... ...de mi amigo Damián Casino... Bien, eh, Luisito, vamos a tener por supuesto mucho material para desarrollar en nuestra eh, jornada Que habitualmente, eh, bueno, damos a conocer todos los resultados en lo que tiene que ver con el plano nacional Y por supuesto también con lo internacional eh, Vamos a intentar tener la entrevista que siempre ha caracterizado a Boxeo Planeta Siempre y cuando las eh, comunicaciones así lo permitan eh, Vamos a estar eh, analizando eh, la dura derrota de Vanessa Taborda Eh, ...el gran triunfo de Laura Grifa... Eh, ...con todo lo, lo que aconteció en la noche... ...del Polideportivo Municipal de Luján... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...vamos a estar también... ...por supuesto recordando... ...metiéndonos en lo que tiene que ver con las efemerias, ...algo que, que también viene caracterizando a nuestro programa... ...a través de los diferentes, las diferentes ediciones... ¿no? Que, ...que venimos transitando hoy en nuestra casa... ...que es la Super 107.5. Eh, a ver, Mike Tyson va a regresar al país... ...va eh, a venir a contar su historia... ...en, una, en un nuevo espectáculo... ...en el mítico Lunapark. Eh, Golovkin que ya prepara su pelea... ...casi, casi firmada con Chris O'Bank. Eh, Miki García que dice... ...me gustaría pelear con Lomachenko en 135 libras. Eh... Todos los argentinos que están eh, metidos en el plano internacional trabajando en el team de Marcos René, el chino Maidana, con el asesoramiento de Sebastián Contursi, bueno, eh, ya tienen fechas para combatir. Y por supuesto, todo lo que habitualmente venimos desarrollando como es costumbre aquí en Boxeo Planeta. Si me lo permitís, y por supuesto no lo también me lo permite usted? Dani Bravo, que Aparte ya lo veo, aire, y se está preparando. Y Yo le permito mientras usted vaya preparando el mate. Yo ya sí, eh, cargué ah, el agua, yo, eh, tengo el termo caliente. Ah, está listo. está, listo, sí, bueno, sí, está, listo, está como para que Siempre ¿verdad? con la guardia alta usted. Si eh? quiere llevar, perdóneme, eh, usted tiene 26 años de abuso recreativo, sí, ¿qué sí, me enseñó sí, a mí sí. si no fue usted? Lo poquito que yo sé. No, no, eh, pero pero usted, usted, ya, se, usted ya venía pero... con una base importante. No, pero eh, yo no, estaba, ah, estuve es, alejado es, de los cuadriláteros mucho ah, tiempo. Eh, quiero saludar eh, a mucha gente que indudablemente siempre nos acompaña, otros que a veces los lo tenemos un poquito olvidados, pero sabemos que estás del otro lado, Osvaldo Ayala, allí en los Estados Unidos de Norteamérica, a Raúl Bajetti, que estás en Tarragona, España, Mingo Rafael, y vos estás en Buenos Aires, abrazo grande, amigo. Marcelo González también. Combate Space, tantos años entregando muy buenos espectáculos y un trabajo excelente de tu parte y toda la gente que lo hace en los Estados Unidos. A Quique Rodríguez, también a Damián Rosito. Abrazo grande para Walter Vargas, hombre de Olé y de Telam. Para Charito, de boxeo de primera, de torneos y competencias. Para Juan Acosta, presentador. Para Martito Aymar, para Grandolini. Para Hernán Santos Nicolini. ¡Ah! Un legendario. ¿Cómo sabe este muchacho de boxeo? ¡Qué trayectoria! Eh? ¡Qué palabra autorizada! Y también a Hernán Jaime Lluria, a Mingo Benevento, abrazo Mingo Benevento, hombre de boxeo también. Eh, abrazo grande para Luciano Ploner, para Pablito Barbosa, para el clan Alanís, para el clan Bermúdez, para Iván Proti, para Freddy Rivero, para Aníbal Bosque, para Edgardo Sabino, el refería. Alberto Narváez, nunca nos olvidamos de vos. José Gallo, amigazo, si estás del otro lado, abrazo grande. Para todo el boxeo de Córdoba, para todo el boxeo de eh, Mendoza. Para vos, Vicky Bustos, que sabemos, ya va a dar la información donde vas a boxear en tu próximo compromiso, para Marisa Portillo, más allá de los resultados, sos una triunfadora en la actividad, queremos tenerte en Boxeo Planeta, para Cristina Cuevas, a vos también te digo lo mismo, Cristina, para la locomotora Liberas, a quien hicimos una linda entrevista una vez en Sportivo América, queremos también retornar con ella. Eh, Betiana Viñas, sabés que formás parte de la gente que también queremos y mucho para Eva Gatica, para Silvia Monzón, la hija del famoso, notable, e incomparable Carlos Monzón para Nico Samuiló, para todo Santa Fe, boxeo para Tito Weiss, obviamente no nos olvidamos nunca de vos, sos un tipazo nunca me voy a olvidar cómo nos emocionamos leyendo lo que habías escrito Sergio Víctor Palma para vos, Sergio Voltri Para Luis Alegre, ¿eh? que esquina, Luis Alegre, para Soledad Alegre, su hija, para Seba Hayland, su pareja, para Marcelo El Gordo Domínguez, para el Tata Valdomir, para la Tigresa Acuña, para Miguel Díaz, que es curador, para Joey Cortés, Mano de Piedra Durán, Sergio Gabriel Maravilla Martínez, para Pablito Sarmiento, para el Cuti Barrera, para Mauricio Sulaiman, para Ernesto Cherquis Vialo, para Pedrito D'Aquila, para el Ruso, el Gran Laburante, primero de mayo. Eh, para Matías Vidondo, para Matías Rueda, Brian Sarza, para el Patita López, para Hernán Guajardo, para Julián Aristule, para Naí Sánchez. Cuando yo voy a decir estos apellidos, vos vas a saber de qué ciudad son, de qué provincia y de qué país. Digo Yani, digo Corti, digo Buneta, digo Pita, digo Rambaldi, digo Prada. Bicicleta con trevas también, un poquito más acá en el tiempo. Algunos de los tantos apellidos quisimos mencionarlos porque apreciamos el hecho de que nos acompañen, que nos apoyen, que nos hagan sentir bien, porque lo nuestro es simplemente un granito de arena. Es la apreciación y es el recorrido por lo que pasó, por lo que va a pasar en esto, que es el arte de pegar y no dejarse pegar, que hemos denominado Boxeo Planeta, hoy en la edición 244. Vamos con una cortinita de la mano de Daniel Bravo y volvemos con lo que ya había dicho Damián Casino. Probable entrevista, si las líneas de comunicación lo permiten. Y también comenzamos la sesión de mates. Dani Bravo y siempre el buen gusto para la música, como nos acompaña y mucho en esta propuesta que es Boxeo Planeta. Eh, recordamos que la edición número 244 y por supuesto que la consulta en el www.boxeoplaneta.blogspot.com eh, sabemos que es habitual para vos y también saludamos a todos aquellos colegas a lo largo y a lo ancho de la patria que difunden, comunican todo lo que tiene que ver con el acontecer boxístico y nosotros estamos siempre de tener alguna entrevista De aquellas que le importan a usted que está del otro lado Nosotros somos el nexo, en este caso entre el boxeo y el aficionado El amante de la actividad boxística eh, Damián Casino va a presentar A quien esta noche eh, nos va a dar la satisfacción De decirle bienvenido a Boxeo Planeta A mí por lo menos en la previa Damián me dice Che, buen tipo, sabe mucho eh, Tiene que pertenecer, pertenecer a nuestra familia Si él no dispone lo contrario Damián Sí, Luis, bueno, lo, lo veníamos charlando, hacía rato que lo, lo queríamos tener en Boxeo Planeta, eh, es un, un laburante, un, un muy buen agente, y, y te lo decía, ¿no? eh, es alguien que, que realmente lo queremos vincular con Boxeo Planeta porque eh, sabemos de, de, de cómo trabaja y de, y de lo bien que lo hace con, con los diferentes boxeadores que tiene. Eh, le quiero dar la bienvenida a, a Darío el Colo Fernández. ¿Cómo estás, Colo? También Casino te saluda. Hola Damián, ¿cómo estás? Este buenas noches a toda la, la radio ahí, a la audiencia, y este muy bien. Eh, bueno, contento, gracias por lo por lo que están diciendo, hablando y por el reconocimiento. Y bueno, eh, sí, acá todo bien tranquilo, contento por el triunfo del sábado y también del otro sábado con Leo Fernández, así que ...estamos pasando una buena racha, un buen momento. Bien, bien, eh, lo, lo charlábamos con Luis Parpaceli, que te va a saludar... Mi compañero aquí en Boxeo Planeta, eh, Luisito, ahí está ¿no? el eh, colón. Darío, eh, bueno, ya dijo mi nombre Damián, Luis Parpaceli... Eh, ...te comento, vos sabés que siempre, eh, antes del inicio del programa... Hacemos una previa que tiene que ver con, con cenar y con charlar de, de, de, lo, de todos los días, con lo cotidiano. Hablamos de la familia, de las cosas sociales y preparamos el programa, por supuesto. Y me dice Damián, mira, la entrevista de hoy tiene que ver con una persona que es idónea en la materia. En su momento trabajó con Lucas Matisse, tiempos pasados. Hoy tiene un presente bueno y un futuro enorme. Eh, para mí sabe mucho, me encantaría que, que lo incorporemos. Le digo, mirá Damián, nosotros dos nos llevamos muy bien y yo siempre confío en, en lo tuyo. Y bueno Darío, yo lo que te quisiera preguntar, este, eh, contanos y contale a la audiencia que es lo que más importa, este presente tuyo eh, con tus pugilistas, este, cómo, está, cómo lo estás viendo, eh, qué cosas realmente considerás que, que van funcionando como a vos te gusta eh, dentro de, de lo que vos sabés. Y, ...y de la materia prima con la que contás. Sí, bueno, este, hola, gracias. Sí, sí eh, muy amable por la, eh, la introducción tuya. Este, sí, estamos pasando un buen momento, creo que... ...aprovechando toda la, la experiencia que uno ha adquirido en tantos años. Y, y, este, y bueno, sí, lo hago con mucha pasión, con mucha responsabilidad mi trabajo... Y, este, y bueno, creo que ser entrenador de, de boxeo este, es lo que me considero, un entrenador de boxeo nada más, simplemente eso, de estar con mis boxeadores, siempre lo he hecho desde que empecé, ya por el año 93, 94, ya como entrenador, siendo muy joven, este, adquirí bastante experiencia, siempre trabajando con viejos maestros, Eh, bueno, sí, vengo de una escuela bastante, creo que reconocida, como fue la de Unidos de Pompeya, con un viejo maestro como fue don Arnaldo Romero, este, a quien siempre venero y a quien este, siempre me acuerdo de, de sus enseñanzas, a pesar de que lo tuve en diez peleas nada más, pero él ya muy viejito y... Este, pero después entrenando siempre con sus, eh, toda la gente que eran eh, su, sus entrenadores, este, fueron los que me fueron dando siempre un enriquecimiento así boxístico de conceptos, de, de enseñanza, este, y, y bueno, de cómo uno se tiene que manejar en, en el gimnasio, más que nada, este, la visión que uno que tiene que tener en el gimnasio, cómo coordinar las cosas, y bueno, Soy bastante, bastante detallista en eso y, y muy apasionado, muy trabajador, creo me considero una persona así, muy responsable en el gimnasio. Este he tenido maestros como Reynoso, como Don Oscar Torres, como Jiménez, que todos han sido hacedores de, de boxeadores en distintas épocas y o sea creo que siempre la idea mía siempre fue trabajar con boxeadores desde abajo. Sí, como dije, dijo usted también, que he trabajado con Lucas Matisse. Este, fue un honor para mí haber trabajado con él. Eh, una alegría muy grande porque no la esperaba. Fui a, a Junín a trabajar de otra manera para hacer otro trabajo. Y bueno, terminé... Eh, como siempre digo, el orgullo más grande que tengo es que él, el chico me eligió en su momento como entrenador y este, de él, o sea, como... Eh, ayudándole a Cuti Barrera y a todo el equipo que estaba ahí. Creo que hicimos un gran trabajo. Después, bueno, sigue con... Estoy hoy en día con Cusolito también, haciendo un trabajo en silencio. Y bueno, como siempre, esto es así. No mostrarse mucho, pero eh, es muy firme en los conceptos y en el trabajo diario, ¿no es cierto? Darío, quiero destacar de, de, de tu eh, respuesta, en primer lugar, que... Eh, con Damián repasábamos tu recorrido y lo primero que quiero resaltar es... La persona agradecida es buena persona. Y comenzaste con Arnaldo Romero, eh, que lo tuviste nada más que en 10 oportunidades Ay. al lado tuyo. Y después hiciste un repaso de todos aquellos que te fueron formando. Después hiciste un lindo recorrido sobre aquellas cosas en las que un pugilista cuando inicia eh, a trabajar contigo tiene que saber... Eh, me gustó lo de detallista, porque yo creo que, que uno tiene que ser detallista, tiene que tratar de, de cubrir todas las aristas que considera necesario para que un profesional sea 100% profesional. Y en realidad eso reconforte mucho. Por supuesto que eh, suele decirse por ahí, lo habrás escuchado, que faltan entrenadores, y yo digo que a lo mejor claro, sí, sí. hay gente que, que está, como es el caso tuyo, que no tiene, eh, como bien dijiste, Darío, Eh, digamos, el vedetismo de aparecer en todos lados, eh, pero está, y quien quiera forjarse contigo tiene la oportunidad de, de hacerlo a partir de, de tu sapiencia y, y de, de lo que te gusta tanto la actividad, pero además sabes, y has tenido grandes maestros y los, los has mencionado, así que de, de, de mi parte ya en este inicio vamos bien, es decir, yo... Yo le recomendaría a un pugilista que, que se entrega a Darío... Eh, ...el colo, como te dicen, eh, como apodo. Sí. Así que bueno, sí, sí. Eh, te, te hago una pregunta, vos sea, es que yo que solito... ...lo vimos con Damián por primera vez en, eh, en el, en club, Junín, eh, en el sí. club Ciclistas de Junín. En una pelea donde... Sí, eh, lamentablemente en la noche que... ...que, que, que, pierde, que a sí, papá, pierde a su papá, él, él gana por knockout... Ah, sí, sí. ...yo ahí por primera vez vi a Marcelino eh, Nino López... Este, ...fue una velada sí, sí. por demás interesante... Eh, sí. me, me gustaría que le cuentes a la gente que, ¿Qué cosas pretendés vos De tu boxeador sobre un cuadrilátero Para que justifique el hecho De ponerse los guantes y decir Aquí estoy yo Sí, no, ante todo Que lo haga con mucha responsabilidad Es lo que le pido a todos Que siempre le digo que, que Ser boxeador este, es una responsabilidad eh, De ellos mismos Que, que todo lo generan ellos Que siempre digo que En el boxeo es un deporte que le da la oportunidad a mucha gente, a muchos chicos, que por ahí vienen este, de los lugares, como todos sabemos, más humildes. Sí. Eh, yo estoy acá viviendo en Lanús y, este, y, bueno, justamente tengo mi base, son boxeadores de Fiorito, de, de mm. la zona de acá, de Caraza. De, Ay, bueno, sí. vienen de todos lados, por sí. suerte, y gracias a Dios, este... Eh, vienen eh, de, de los muchachos Por ahí se cruzan la capital Y vienen claro. a mi gimnasio Mi humilde gimnasio este, Pero lo, lo, lo esencial De un boxeador es eh, Primero tener su objetivo Es lo que yo siempre les digo Que tengan objetivos Tanto a, a, a Largo plazo como a corto plazo O sea, eh, primero es la pelea Del viernes, si podemos ganar Perder o empatar pero siempre les exijo que, que dejen todo, soy de, de, de, de que quiero que mis negociadores siempre tengan bastante ritmo, que, que trabajen los dos minutos o tres minutos, uh -huh. que tienen que tirar, como yo digo, también la defensa. Uh -huh. y, este, y bueno, es lo que trato de hacer. Eh, justamente vos lo mencionaste ahí a, a Emanuel, a Cusolito, un chico que realmente siendo él, este, no siendo un chico muy dotado técnicamente, pero eh, siempre digo que todos tienen algo y el que no tiene pegada tiene buena mandíbula, el, que mm. el otro que no, bueno, en fin, algunos tienen buen llavo, otros yeah. tienen... Bueno, yeah. En fin, ¿no es cierto?, pelean en, algunos en corta, otros en media. Bueno, mm. siempre hay algo que tienen bueno y algo en contra, ¿no es yeah. cierto? Yeah. <ríe> La noche que vos recordaste, yo tuve... Eh, no, no digo la suerte, pero sí la suerte de haber sido muy amigo de Luis, de su papá que falleció. Sí, mm -hmm. Esa noche que fue un nocao muy bueno, que metió mano, sí, uno sí, o sí. dos me acuerdo sí, hasta sí. el día de hoy porque incluso lo, le cortó los dos lados prácticamente mm -hmm. de, de, de la parte del, de los pómulos, digamos, en un lado se lo marcó y en el otro lo cortó con dos mm -hmm. rectos. Y, este, y ahí me di cuenta que yo le dije a, a su papá, le digo, Luis, mirá, le digo, este, yo no sé si Manu va a ser campeón del mundo, le digo, pero que le va a pegar en el palo eso seguro. Le uh -huh. Y bueno, eh, después de que me fui de, de, de lo de Lucas, este, eh, bueno, me, me, me vine para Buenos Aires y con una incertidumbre tremenda, sin gimnasio, sin... Sin nada, pero sí, bueno, sí. como siempre hice, me rehice y bueno. Y acá estoy de vuelta trabajando y de vuelta con él, volví con él. Este, eh, eh, reiniciamos un camino juntos. Eh, no sé si saben que hace muy, muy poco tiempo este, también tuvo otra desgracia. Sí, sí, eh, sí, Manuel. sí. Sí, sí, sí, sí. Nos sabe. enteramos, sí. <ríe> sí, bueno, Una de, su de su nena hijo, que sí. la, realmente sí. me me pone un poco mal porque realmente su nenita este eh, fue como como le puedo decir este la última concentración para el título mundial ella empezó a caminar ahí sí, en sí, la sí, concentración sí. y que yo le decía hermano cuando volvá le digo ya le digo bueno va a caminar re bien le digo va a hablar y bueno y sí escuchar las conversaciones de él con ella cuando estuvimos afuera todas esas cosas sí, uno sí. lo lo hacen un poco más este, o sea, ya pasa lo boxiste ¿no claro, claro, claro, este, claro. y se convierte más... en con manos va más allá de, sí. de, de cualquier cosa y, este, y bueno, uh -huh. retomó él hace poquito la, la, la senda de vuelta de sí. no sabíamos si iba a volver a boxear o no y bueno eh, le costó mucho pero él tomó la decisión de que sí dijo que sí, que iba a volver a pelear Y bueno, yo siempre supe igual que iba a volver a pelear, lo supe a la semana que iba a pelear, pero es que, eh, le cuesta un montón. Había sí, que darle tiempo. No es fácil, no. ya estamos trabajando no solo en lo bocístico, sino uh -huh. en otras cosas, que es la parte mental, que es la que a veces nos falta a nosotros, trabajar claro. mucho acá en la Argentina, uh -huh. ¿viste? Que es sí, la sí, parte, sí, sí. creo yo, mental y psicológica, que es la que más fallamos a la hora la verdad. Eh, claro, claro. Darío, que que es cierto lo que decís eh. o por lo menos pensamos lo mismo con Damián y con vos y sé que, que muchos lo mismo el trabajo psicológico es fundamental eh, la cuestión afectiva, la de la motivación eh, estar al lado, ¿no? contener en este caso al, al pugilista es fundamental para que después pueda expresar todo su talento, toda su esgrima boxística la, lo que llamamos habitualmente las fortalezas este, que se consoliden y aquellas debilidades que se puedan ir mejorando Qué importante lo que estás diciendo, Darío, el apoyo psicológico es fundamental, todo lo resolvemos a partir sí. de pensar, ¿es así o no, Darío? Sobre todo, claro, Luis, en, en el caso de, de, de, de Manu Cosolito, uh -huh. de, después de lo que, lo que le sucedió en el tema familiar, eh, sumarle ¿no? eh, esto de, de la parte psicológica y poder volver a, a enfocar a la cabeza en, claro. en un deporte que es muy duro y que tenés que estar muy concentrado, sí, sí. ¿no? No, no se puede desviar, eh, porque una no, pelea, eh, y sobre todo en el nivel que estaba Cusolito, eh, son uh -huh. todas peleas muy importantes, muy duras, ¿no, Darío? Sí, sí, tienen razón ustedes ahí, es verdad que, que es muy duro, porque vos fijate que esta pelea que hicimos ahora hace poquito con Maxi Méndez, sí, sí. a Chava Maxi lo conozco de, de aficionado también, porque, bueno, soy también amigo de los de Godoy, del viejo, de, claro. de, de, de su de su hijo, o sea siempre estamos enfrentando con, con distintos rivales, ¿no es cierto? Claro. Entonces a Maxi yo lo conozco de pibe, sé que es un buen peleador a pesar de tener un récord por ahí no un tan negativo. positivo pero sí. es un tipo que siempre da batalla eh él venía de hacer 8 ron con este con, con Baez, eh allá en Catamarca Eh, yo sabía que estaba activo y este, que venía entrenando bien y bueno, vos fijate que a Manu le costó un montón yo creo que entró en pelea recién en el tercer round este, lo vi muy de desconocido muy plantado, muy parado ah. eh, te digo, eh, la hizo muy dura la pelea pero fue, él mismo me decía Colo, no estoy en pelea le digo, no, bueno, tenés, es el momento le digo, es ahora porque después no hay excusa y mira Y yo llegué a decirle, digo, este tipo te va a poner nocable, digo, ¿viste? Pero bueno, eh, por suerte, gracias a Dios, a partir del prácticamente cuarto round, este, hasta el ocho fuimos levantando, levantó la pelea bien. Y bueno, fue una pelea dura, el retorno claro. era lo que yo esperaba, más claro. que nada que algo sí, iba a sí. pasar psicológicamente, seguro. Claro. este era una sí, pelea muy dura. muy intuitivo para esas cosas, ¿viste? Claro. Soy... Este, de estar mucho en los detalles, de, de preguntarles. Eh, no, en o sea, la concentración me gusta hacer la dieta a mí, me gusta... Claro. O Ajá. sea, no hago dieta yo. ¿verdad? No, no, no. Eso... <risa> sí, sí. <risa> sí, sí, sí, sí. La dieta para el boxeador, para el boxeador. Para el boxeador. Bien. No, sí, sí, como No, corrido, pero ¿viste? seguramente... Son las cosas que, claro. que uno tiene, ¿viste? Pero, este, eh, como es, pero al boxeador sí, me gusta cocinarle yo, me gusta cocinarle a, lo, ah, a los bien. sparring, este... Uh -huh. Eh, les, les hago la comida, que yo creo que es conveniente. Claro, eh, claro, no claro, Soy de buscar mucho, de estudiar mucho, a pesar de que no soy tampoco este, nutricionista. No, no, no, no claro, que... pero, pero la experiencia este, que tenés, claro, sí, claro. sí. Sí, sí, eh. me he relacionado también con algunos, con Juan Chan, por ejemplo, que es, un, es el chef de los campeones, que le dicen afuera, es sí, mexicano sí. él ha estado con los chávez, ha estado con, bueno, con Soto Caraz, que sí, también es... Sí. Eh, sí, sí. Bueno, él es el cocinero de, de muchos campeones, muchos goceadores, hemos intercambiado charlas, ¿viste? Que, sí, eh, sí, eso es importante, está bueno Porque son muchachos claro. humildes que a uno ah, le bien. enseñan, ¿no? Claro, sí, claro. Y yo le estoy agradecido a toda esa gente, porque, bueno, y agradecido también a a muchos que me han eh, siempre abierto el camino, y a pesar de que es muy duro esto, sí, sí. yo sé que por ahí este, a nivel, eh, bueno, a veces me castigan bastante con uh -huh. algunos fallos, con algunas cosas, eh, no digo que me percibo, pero sí, este, me ha costado mucho, me cuesta mucho el mantenerme, o sea... Este, en el boceo por, por las cuestiones que a veces uno en la vida ¿viste? tenés que, eh, que vivir, comer y bueno, no es fácil mantener claro, claro, bueno, no sé tengo cómo. mi señora nomás que por suerte no la mantengo se mantiene sola ¿viste? <risa> bueno, importante, <risa> importante. pero eh, sí. en, ya metiéndonos con, con lo que fue la, la pelea de, de, de Manu Cusolito sí. con Moisés Flores Eh, ¿Qué experiencia sacaron de, de esa derrota, eh, Colo? Eh, sabiendo de que bueno, pueden venir cosas eh, similares a, a esa posibilidad que tuvo eh, en, esa, en ese momento Cusolito, que de hecho hizo un gran combate. Yo creo que estuvo por momentos eh, con, con posibilidades de ganar, pero bueno, le, le faltó, me parece, un poco de final y, y arriesgó demasiado, sobre todo en los rounds que que son más importantes no qué, qué experiencia sacaron de eso y, y cómo lo, lo, lo ven no, a, a seguro, futuro? la conclusión mirá, la conclusión mía que saco es que él es un noqueador este, los que analizamos a veces el boceo vos sabés que a través de los años la cantidad de, de, de peleadores grandes, campeones que, que han este, bueno, yo creo que el mismo Tyson este, en la pelea con Holyfield este, sí ¿no? él se vio frustrado en no poder este noquear ah, y, noquear, claro. y el noqueador eh cuando no noquea empieza sí. a, a mentalmente a caerse, uh -huh. a desmoronarse y a sentirse este vaciado y, sí. y sobrepasado por el voceo de de del otro, ¿no es uh -huh. cierto? Este Flores manejó muy bien en los tiempos, yo creo. Eh, lo que pagamos fue la inexperiencia por ahí de cantidad de rounds de, de mano Porque vos fijate que él recién hacía prácticamente un año atrás o menos Que había hecho 7 eh, rounds la primera vez que llegó a los 7 rounds con Silva mm -hmm. En una batalla mm -hmm. que fue bastante fuerte y dura también Porque Silva le metió toda la experiencia sí, sí, sí. Trató de, de, de reabrirse Fue una experiencia buena para Manu, después con Santillán también, que también. yo creía que íbamos a llegar a los 8 o 10 rounds, por lo menos. Yo no tenía dudas de la victoria de Manu, pero este, eh, yo le dije, mira, si hacemos 8 o 10 rounds, este hombre no te va a aguantar porque a pesar de que lo conozco a Sergio y de que es una buena persona, un gran peleador, fue un... Un pero un veterano. veterano. Claro. claro, y la yo veteran. le digo, te va a poner veteran. la experiencia, y, mm. pero si hacemos 10 rounds, está bueno, le digo, está bueno porque vos te falta eh, este, ring claro. o sea, claro. a ver, mm. falta ritmo de pelea, nunca logró eh, sí, tener sí, sí. ritmo de pelea. Ah, se, y lo que lo pagó, mira, es la experiencia es uh -huh. la experiencia de, de, de que un peleador que nunca hizo 10 rounds, 12 rounds y después del octavo round yo siempre digo los rounds ahí se empiezan a contar de, de otra manera sí, después del octavo sí, sí, el bocheador empieza a sentir los brazos pesados sí. a, ahí está uh -huh. la, la, el entrenamiento claro. y él estaba bien entrenado pero yo creo que por ahí la experiencia viste de Aparte allá no hay conteo con de parado, claro. o sea, yo creo que eso fue lo fundamental, porque si él hubiese sentido las manos realmente, en vez de quedarse parado o ahí aguantar golpes, si se hubiese arrodillado, como hacen los grandes campeones, este, yo creo que hubiese sido el oxígeno, por lo menos para terminar... Este, sí, sí, en pie que merecía mere la otra me satisfacción que tuvimos ahí fue que al otro día toda la televisión americana sí, o se sí, sí, sí, transmitieron sí. Eh, nos dijeron mira nosotros hasta el décimo la pelea estaba en paz sí sí bueno, es, bueno, es, es lo, lo que teníamos sí, acá sí. también ¿no? ¿No? no seguro claro, eh, claro. Se, eh, perdiendo de es que los que claro. transmitieron la, la pelea nos daban todos los rounds perdidos que después lo había acá Ajá. pero bueno esas son sí, las eso es. cosas que a veces a uno le duele sí, sí, sí, que... sí, sí. pero sí, de todas maneras me parece que, que claro. perdiendo aún se ganó no porque se le sí. abrieron puertas en el exterior y, y seguramente si si bueno si sí. manuel eh, se, se, se logra meternos claro ya no ya es tiene... una primicia pero estamos a, a esperando una una cosa muy grande o sea ahora va a pelear él el 16 de, de julio el día ahí en eh con sí, Ramón pues, Esperanza sí. sí. Sí, sí, con ah, Tito sí. Esperanza, que también lo conozco, porque tú, lo Ajá. estuve en Racing en un momento, Ajá. y este, bueno, eh, cuando estuve ahí hace un par de años atrás, que estuvimos ahí, y, y este, bueno... Pasando, ah, esta pelea, conozco, sí. ¿eh? Pas pasando esta pelea, ¿puede venir algo un poquito más importante? Sí, sí, sí, bien, sí bien, yo bien. creo que sí, este, hay, hay algo que se está hablando y ojalá que... No voy a decir nada, solamente no, no, para... No, está bien. ...para que... Porque sería hablar de... de, de o sea, de, no, no está todavía... Confirmado. Nada, hasta confirmado. que los promotores no te dicen las cosas como son, este, okay, bueno, el, uno el, el, no puede saludo. decir Luis, nada, ¿no? Darío, Luisito, disculpame, le, no, no, le, le sí. contamos a la audiencia que estamos en Boxeo Planeta claro. charlando con Darío el Colo Fernández, ¿no? Eh, es el técnico de Manuel Cusolito... Eh, tiene ahí un, un montón de boxeadores de chicos que están muy bien perfilados, con, con muchas chances de progresar, eh, y, y un lujo, ¿no?, de, que nos, de, nos estamos dando en este programa número de, 244, Luisito. Claro, de los mejores rincones que tiene el boxeo argentino. Sí, por supuesto, eh, y, lo, y los que van a tener gran futuro, y los que realmente vienen con la base de lo que venimos hablando siempre en las diferentes sí. ediciones de Boxeo Planeta vienen de maestros del boxeo, que hoy, hoy están faltando, ¿no? Claro. Eh, sí. Y me parece que, que en el coro encontramos esto, alguien que eh, eh, con un perfil bajo intenta mostrarse, intenta... Desplegar lo que ha conocido de diferentes eh, profesores y técnicos que lo han eh, encaminado en esto Como sí. Reynoso, Torres, Jiménez, que él, él los nombraba ¿no? sí. con, con una buena base me parece que no eh, solamente... va a tener un lindo futuro en lo que tiene sí. que ver con la preparación de los boxeadores No, no solamente los prepara desde el punto de vista boxístico, desde el punto de vista técnico Le interesa mucho también el estómago es del, boxeador importante, importante, bueno. del boxeador y la cabeza del boxeador Es un complemento. Te, te quiero hacer eh, hincapié en algo que... Eh, eh, a ver, a mí me duele, eh, y, y Damián se pone muy chinchudo, este, yo lo tengo sí. que parar un poquito a veces, eh, porque él sabe que a mí me duele, pero él por ahí le, le agarra un poco más de bronca todavía, y, y, y nos entendemos sí. los dos. ¿Sabés a qué me refiero? Cuando un fallo es realmente injusto a todas luces, es como que, en realidad... Te toman para la broma después de tanto sacrificio, de tanto trabajo, no solamente del pugilista, sino de toda su logística. Te tiran por la borda el esfuerzo, todo lo que uno pone para presentar a un boxeador como corresponde, no pierden el combate y parece como que te tomaran el pelo. Eso que se suele decir, se fueron al baño, se pusieron de espalda, eh, ¿qué es lo que sucedió? para errarle tanto, porque si estamos ajustados en un puntito más, un puntito menos, pelea cerrada, todavía pero a veces hay cada... Yo le llamo mamarracho, yo le llamo mamarracho sí. y en una oportunidad se lo dije a uno de los organizadores más importantes que tiene en Argentina, a mí se enojó conmigo, pero viste, no, a nosotros la opinión no las compra nadie, nosotros nos debemos al boxeador, nos debemos al oyente nos debemos a vos, Darío este, y, y creo que de esto se trata de ser honestos a mí me parece que vos dijiste algo que que es muy cierto, a veces hay fallos, che, que, que te dan bronca, te dan impotencia cuando uno sabe que trabajó durante muchísimo tiempo y lo que, me, lo que, lo que espera es que por lo menos sea lo, lo más justo posible. Exacto, porque lamentablemente, bueno, los que andamos hace muchos años en esto y que conocemos a la gente, conocemos el sistema, eh, sí. yo sé, yo digo siempre, yo entiendo que... Eh, llega a un nivel de, de de las peleas y de los boceadores que como le digo a, lo, a lo, los mismos boceadores míos le digo mira le digo esto es un negocio ustedes ahora ya entraron en un negocio uh -huh. el negocio sos vos como yo le digo a mis boxeadores que siempre le digo si vos no existís no existo yo le digo no existe el árbitro no existe el jurado no existe el promotor Pero, este, el bueno, tampoco. es un ida y vuelta, ¿no es sí. cierto? Todos desde nuestro lugar, de cada cual el que ocupa de su lugar, este, tenemos que aportarle al voceo la, la honestidad, que es lo que a veces mm. le falta. Y yo siempre digo, mirá, lo más honesto que tiene el voceo son los boxeadores. Sí, sí. Y lo más honesto que tiene el voceo, sí, sí. los boxeadores. Mm -hmm. Porque ellos, a pesar de que a veces en un fallo injusto este, se bajan, Eh, con la cabeza gacha, este, totalmente, bueno, como decís vos, uno se siente estafado, es la injusticia, sí. es una cantidad de cosas. Eh, uno sabe que hay ciertos jurados, yo los conozco, sé nombre y apellido, que trabajan para los promotores, hay sí. árbitros mm -hmm. que trabajan para los promotores, como hay otros excelentes árbitros que están por ahí guardados y que no tienen el trabajo que realmente se merece, mm -hmm. yo tengo amigos este, árbitros, tengo amigos jurados, eh, que puedo charlar, compartir y mm -hmm. debatir en una charla este, abiertamente y que me pueden decir, mirá, Río, vos estás equivocado en esto. Claro. Y yo lo, lo acepto, este, claro. o sea, acepto el debate, acepto lo, las cosas, pero este, cuando uno se sienta así o que ve eso fallo, este, eh, realmente le duele mucho. Sí, es como tirar todo el trabajo eh por eso siempre yo le digo a mis peleadores le digo bueno nosotros estamos en un gimnasio que es muy humilde que que que pero que tenemos todo le digo eh tenemos lo que tenemos que tener y aparte claro. yo siempre digo mira no sirve de nada que el boceador duerma, duerma en una cuna de oro que tenga las piezas que tenga eh, el aire acondicionado que tenga todas esas cosas no no yo tengo tres boceadores en este momento que son amateurs y están durmiendo en mi gimnasio sin aire acondicionado, sin nada, pobrecito, ¿no? Sí, lógico. Este, ojalá que uno pudiera darle todo, pero no se puede. Claro. Este, eh, y lo hacemos todo con, una, con, este, con mucho esfuerzo. Entonces cuando vos ves uh -huh. que el boceador sufre y que uno también se priva de una cantidad de cosas y todo eso, y, este, y tratamos de hacerlo lo, lo más... Este, humanamente eh, o sea honesto claro. eh, y que te roben una pelea sí, sí. es algo que bueno, no entiende eh, eh, en este en este es, tema es en este tema colo que que, que vos te, te metías y, y me parece que también tenemos que decirnos que también ha pasado muchas muchas veces que eh, como en este caso que que tenés chicos que están eh, parando ahí en tu gimnasio que vos tratás de darle una mano De, de, de ir llevándolo, de contenerlo de alguna manera, ¿no? Y muchas veces suele pasar de que cuando ese boxeador crece, aprende, se hace, eh, empieza a ganar, empieza a triunfar, pasa de que, eh, no sé, si, si lo, lo convencen, y la, la, la, no, no tienen la formación eh, intelectual en el sentido de decir, bueno, a mí me dio una mano, en, en este caso el Colo Fernández, bueno, yo no me puedo olvidar de él. ...por más que me vengan a ofrecer de cambiar de gimnasio... ...o de irme con otro promotor y demás... ...de todas esas cosas que se saben... ...me parece que también eh, hay que ir formando a la persona... ...para que si se da la posibilidad de que triunfe... Eh, ...no se vaya de la persona que lo hizo, ¿no? ...del, del maestro que lo ayudó... ...y a veces los boxeadores sí, claro. tienen, pasan estas cosas de que se van... Y todo la, el sacrificio, porque muchas veces ha pasado que el, la mayor parte del sacrificio lo hace el, el, el técnico que lo acompañó en el amateurismo, que hizo las primeras peleas profesionales, sí, que, lo que cuando la vida. tiene 10 peleas invicto, bueno, o sea, ahí empiezan a mirarlo y dice, bueno, lo empiezan a convencer, sí, le meten sí. un dinero en el bolsillo, y, y pasan cosas que eh, a los técnicos a ustedes les duele y mucho. Me parece que también ustedes tienen que trabajar en ese sentido, formando a la persona, como decir, sí. bueno, el día de mañana puede pasar esto y eh, para que después el propio boxeador tome la determinación... No, mirá, yo estoy plantado acá, sí, vamos, pero yo me lo llevo a mi técnico. ¿Qué opinás de eso, Colo? Mirá, eh, lo que estás hablando es toda verdad, y bueno, sí, yo lo he vivido en carne propia durante <risa> muchos años, este, he formado una cantidad de boxeadores que han sido profesionales. Yo en Unido Pompeya creo que llegué a ser, eh, eh, no te miento, pero lo tengo anotado por ahí porque soy de llevar estadísticas, soy de llevar, este... anoto desde, desde mi primer día que subí a un rincón, mirá lo que hice, anoté el bocheador amateur que, que subió conmigo la primera vez, fue en oh. aquellos años Nocau 9, con Aurelio Vargas, fatiga que le decía yo, era un mediano amateur de Unido Pompeya, Y este y después el primer profesional que tuve fue eh, Julio César Barría, el chileno que lo teníamos con Reynoso. Y este, y yo me acuerdo todo y yo este veía después eh, y yo hice más de 150 festivales habré hecho oh. en Unido Pompeya durante del año 93, 94 hasta el 2007. Lo tengo todo anotado. Y cuando vos ves que después los voceadores son profesionales y que vos estás a 15, 20 cuadras de la federación y, lo, y te llevan los voceadores, que te lo chamuchan cuando lo tenés 15, 20 peleitas que vienen medio invicto que vienen sí. con ¿viste, todas las peleas más o menos ganadas, que uno los cuida, qué sé uh -huh. yo, y de repente te lo llevan y que así se siente una cantidad de gente porque no, no lo vivo yo, yo... Mirá, he ido a Junín y yo siempre digo, mi gran orgullo es que yo no le llamé a ningún chico para que vaya allá. Yo jamás levanté el teléfono para decirle a un boceador que venga conmigo. Y te voy a dar un caso, mirá, el caso de Leo Fernández. Sí. Leo Fernández empezó cuando tendría 12, 13 años con Torres, cuando Torres queda sin gimnasio, se viene unido Pompeya... Y las primeras peleas lo hicimos entre los dos, o sea, los dos. Él tenía, sí, sí, cuando sí, se sí, fue, sí. tenía 16, 7 años. Sí, y él recuerdo. ahora, con 36 años, vuelve sí. a mí. Y él me decía el otro día, no, Leo, me dice, Colo, ¿pero dónde estabas vos, que yo no te veía? <risa> <Y> <risa> le digo, es que nunca me vas a ver, le digo. Nunca me van a ver. Porque, le digo, yo en mi trabajo, es lo mismo cuando voy al, a, lo, a los vestuarios, yo entro a un estadio y yo lo único que veo y miro y que mi mente está puesta en el rin, yo no miro si hay una persona cien, mil, dos mil, diez mil, doce mil, yo tengo que mirar el otro boceador, el otro rincón, tengo que mirar el rin, enfocarme en el rin, enfocarme en mi trabajo, en lo que tengo pensado, en la pelea, en la técnica, en la táctica, todo, son todas en la estrategia que uno tiene y tener la sabiduría de poder cambiar en el momento justo, cuando se puede, sí. a veces tener boceador que lo pueda hacer, y a veces, y a veces no, no. Claro, pero claro, este, claro. uno intenta, ¿viste? Y, mm. y bueno, yo creo que todas esas son cosas y conceptos que tendrían que tener muchos los entrenadores. Yo veo a veces que miro en el Facebook, hoy en día eh, tengo todas esas, esas cosas, esas herramientas que uno miro videos, miro gente que sube o que o bueno, veo entrenadores que por ahí tienen más uno le, yo le digo me da la suerte ese tipo digo, sí. bueno. y uno sabe más o menos yo claro. sé quién trabaja, quién no trabaja yo de Rosario, por ejemplo el Zorro Pereira, me oh, acuerdo eh, viejo maestro con él empecé sí, a ser el ñaro de niñador. haber compartido eh, vestuario con él de, de, de, de, de, de, que lo ha a ha, verlo atender a ...a Contreras... Uh, este uh, ah, cuando peleó con Mation... Sí. ...y yo sí, era señor. pibito y yo peleé... ...y yo me acuerdo verlo a, al zorro ahí... Que, que, ...que era un hombre grande ya... ...y, uh -huh. y, sí, sí, y con sí. toda esa experiencia... Eh, ...verlo a don Oscar a Reynoso... ...saludarlo... ...y que después me diga quién era ese hombre... ...a quién había hecho... ...que lo tenía Hugo Corti... ...que tenía sí, tantos sí, boceadores de Rosario... ...y uno se acuerda de todo eso... Uh -huh. Quizá estaba en mí ser entrenador, como yo digo, ¿no? Claro, este, claro. Pero eso está en uno. En la, eh, y lo más importante saber que es eh, no joder a nadie, ¿viste? Yo creo claro. que eh, lo que yo valoro a veces en mí, a mí me ha tocado la otra vez, me, yo sé que hay muchos que se, a veces se, se, se mueren por ir a ver un, un sponsor o algo. La otra vez me llamaron de, de, por ejemplo, de camionero, fui a hablar por una cosa que no... No, nada que ver y me llegó un voceador que yo tenía que trabajaba ahí, bueno, hablé con los hombres ahí, y yo digo yo tengo la libertad, la suerte de hoy en día poder entrar y salir en cualquier lado y a mí nadie me puede decir nada, porque claro. ya, yo no, no, no, no es que estoy en un lugar, o no me la creo tampoco, no, no, eh uno aprende todos los días, viste Sí, sí, sí, eh, sí. yo a Milka Bruza también eh, lo he, he tenido la suerte y él siempre, mirá que las últimas veces, vos sabés que trabajaba para Arano, qué sé yo, que sí. más o menos llevaba a sus peleadores ahí y bueno, y él siempre me decía venga, venga para acá, viste y me hacía sentar, me hablaba y bueno, he tenido esa suerte de que viejos entrenadores siempre me han dado este, buenos consejos consejo, viste claro, como claro. Pradeiro en algún momento también Pradero claro. siempre me pedía para que lo, sí. lo lo ayude cuando él ya estaba viejito. Mm, Juan Carlos Pradeiro. Y, sí. y y hoy en día tengo la suerte de de bueno, con Coca, por ejemplo, este eh, Andrade, yo hablo sí. mucho con él, ¿viste? En circunstancias así de de de de de casualidades, ¿no? Sí, y sí. pero es como me decía Este, Reynoso, usted tiene que robar, tiene que robar todo. En el tiene buen sentido. la sabiduría de los demás. En ¿sabes? el buen sentido. Saber escuchar, en definitiva, Colo. Sí. Exacto, saber escuchar. Sí, callarse la boca cuando está la gente grande, como digo yo, y escucharlo, ¿viste? Es claro, importante. Eh, o yo el otro día estuve con Lito Müller, yo oh, a Lito, Lito, lo, Lito lo quiero mucho porque... Mm. También es un hombre que, bueno, sigue trabajando. Con sí, verdad, sí, y, más, este, más de 60 el, años en, en los rincones, Lito Müller. y Sí, eh, bueno, un, nos hemos encontrado por ahí en algún viaje que íbamos con Lucas y él iba con Noé González, nos hemos claro, encontrado en claro. el aeropuerto. Y, este, uh -huh. y bueno, este son cosas que yo no me olvido, ¿sabés por qué? Porque este, uno se ve reflejado en ellos, en su trayectoria, este es lo que uno trata de hacer ¿no ¿Cierto? es cierto? Eh, sí. en se en encontraron con Lito con, con Lito ¿Eh? se con se encontraron en el polideportivo ahí en el municipal de, de Juan no en la, la velada claro, pasada con, claro. eh, peleó Lacho eh, sé que su peleador ah. perdió pero este bueno eh, bien, lo de, no vale bien lo de lo de Lacho Cabral eh sí yo creo que el Lacho también tiene un futuro por ahí este estamos viendo yo ya comprobé que eh que da pluma para mí, ah. o sea, yo no tiene que pelear en esta categoría que peleó, peleamos en esta hora en 60 kilos porque... Me ligero, claro, eh, claro. Pablito, que también lo conozco, porque es de Zárate, imagínate sí. que a Pablito lo conozco de, de venir a ayudarlo a veces a mano, y... Claro, claro. A Iván Busto, que, que, que es otro muchacho que trabaja ahí en Zárate, mueve toda la gente ahí, y, este, y bueno, son gente que uno los conoce, viste, que uno tiene respeto, sí, claro. porque... Por, por, todo. por eso eh, a veces a uno le duele también que eh, estos triunfos a veces... Yo los disfruto, sí, pero... Este, sí, sí, sí. Eh, no, ¿viste? También sufrí por el otro chico porque eh, yo sé que es un probador de goceadores, pero muy honesto a la hora de, claro. de pelear y, y son esos tipos que tenés que ganar. Yo no, lo dije no, a la seguro. ciudad, tenés que trabajar uh -huh. porque este muchacho viene, viene, este Eh, tiene su forma de pelear así y bueno eh, no lo vas a, no le vas a ganar pero el y... estuvo tranquilo de como me dijo él después disfrutó de la pelea este, claro. eh, se sintió seguro cosa que a veces eso me preocupa también porque así nos pasó en la pelea anterior con Benítez viste que sí. eh, bueno justamente mira el otro día me llamó el Tata Valdomir y sí. este y me dice el, el colo eh, me dice colo cómo perdieron esa pelea y bueno, viste que se lamentaba, ¿no? Y es, Sí, sí, sí. Y me le digo, "Sí, loco, viste", y justo cuando él estaba soltándose bien, que ya estaba seguro, ya que me dijo, "Te quedate tranquilo, estoy bien." Bueno, y y y él me dijo, ¿sabes lo que pasa, Colo? Que a veces cuando uno se siente seguro, Eh, pasan estas cosas claro. bueno, sí, sí. lo dice el Tata que tuvo mil batallas oh, y qué experiencia he tenido la suerte también de atenderlo viste y sí. bueno, hay un poco hacer el homenaje ahí a, a todos ustedes a la gente de Rosario, de Santa Fe que están ricas en, en el boceo y bueno, que yo creo que Eh, la, la historia que tiene de toda la provincia y Rosario eh, es increíble sí. no, este, seguro. y bueno he tenido la suerte de trabajar con Luján con sí, este, sí. y bueno sí. y también una, un muchacho que me está dando una mano que me ayuda hoy en día como es de ahí de Galvez que es el trini Alborno ah, ah sí eh, sí, eh, sí el trini este bueno que también con toda mucha gente mira increíblemente gente de Rosario ahí como que es la confederación de la carne, el sí. gremial de la sí, carne, sí. el reto Fantini, que es allá. Y bueno, ellos me están dando una mano con, con Lacho, eh, que está en un hotel de ellos ahí, cuando para acá en Buenos Aires. Uh -huh. Así que imaginate mi relación hoy en día con, claro. con Rosario es muy... Es muy, muy cercana, digamos, en este momento, gracias al trini, ¿no? A Otero, que Así también es de ahí, de Galvez. Sí, sí, sí. Eh, que trabajan todo para la carne, ahí la, la parte gremial, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no tengo nada que ver, pero este, bueno, eso me ayuda. Ayuda, es. y, y eso también es agradecimiento, ¿viste? Porque ah, sin sí, ellos bueno. uno no podría... Mm. Si no hubiese sido por el trini, yo te digo la verdad, este, hoy en día con Lacho no podríamos haber estado juntos porque no... Claro. Eh, no hubiese tenido donde tenerlo a él, ¿me claro, claro, claro. entonces uno siempre tiene que ser agradecido como, como empecé la nota y bien, bien y sí, es seguro. así el agradecimiento eh, ante todo a mucha gente Darío, no. eh, la verdad que eh, el hecho de haber charlado contigo, la audiencia eh, indudablemente lo ha disfrutado este, amerita entonces que, que repitamos lo más rápido que podamos este, otra charla contigo Eh, contá con Boxeo Planeta Nosotros siempre decimos que los micrófonos Y nuestro corazón están abiertos eh, Nosotros tenemos nuestra, nuestra apreciación Sobre lo que es el boxeo Y es nada más que la nuestra No es la verdad, absolutamente nunca será la verdad no. Simplemente nuestra no, apreciación moderna Es importante que sea honesta ¿Eh? Eso es lo más importante. Y por sobre todas las cosas Te agradecemos mucho Con, con lo que has dicho de la gente de, de, de la ciudad del Chinopita, de Buneta, de Rambal Y de tanta gente que Que, de y de Gonzalito. los grandes campeones, ¿no? Claro, de los grandes campeones que ha dado la provincia. Pero sí. bueno, entrenadores como, como vos, Darío, también han enriquecido y enriquecen al, al pugilismo nacional. Sabemos que ahí en Villa Fiorito, Villa Caraza, toda la zona tuya de Lanús, vas a seguir teniendo gente que, que se ponga en tus manos y, y, y pueda decir realmente que están en buenas manos. Yo te mando un abrazo muy grande, te agradezco... Eh, todo lo que haces por la actividad eh, el saludo grande para tus boxeadores para el equipo de trabajo, para tu familia este, y el mejor de los deseos eh, a la gente que sabe no se le deseó suerte sino éxitos ¿eh? este, así que gracias, bueno, sí. ha sido un gustazo Darío gracias, igualmente y este, decirte también que bueno, que periodistas sí. como ustedes que realmente enaltecen la, la, la profesión porque a veces a mi me duele mucho porque yo digo este eh... Eh, hay gente que trabaja hoy en día, no, no voy a dar nombre, por supuesto, pero que tienen todos los medios, que tienen todo sí. para estar en una pantalla de televisión, que realmente los que educan y, y los que transmiten las cosas verdaderas del, del boxeo son ustedes, los periodistas, mm -hmm. son los que tienen más allá de que a veces uno tenga afinidad con una persona, con otra, claro. este, pero son ustedes los que tienen que sacar adelante al boxeo y y este con la con la verdad con la este con las cosas eh, justas y bueno y yo creo que a veces la gente confunde a, gente. a mí me, me pasa algo a veces que me dice Fernández venga o Colo mire dice mirá este eh pero este chico que peleó para mí perdió no pero y el periodista dice que ganó y Y le digo, no, bueno, porque está todo y así, es sí. como que trabajan para un promotor. O sea, y eso a uno le duele, o sea, a todos no. los que, a pesar de que yo también hoy en día estoy trabajando, tengo que trabajar con promotores porque si no... No, no, sí, no, seguro. ...no pelean, pero este, yo creo que todo tiene un límite. Claro, claro, claro, claro, claro. Eh, no, no, está el... bueno preocuparse a veces, como hacía... Para nombrar a uno, ¿no? Como era don Julio Ernesto Vila. Sí, sí, sí. Eh, yo digo, Julio Ernesto eh, se tomaba el trabajo de venir media, una hora antes y entraba a los vestuarios a, a preguntarle desde el pibe de cuatro rounds hasta el, la, la pelea de fondo, cómo se llamaba el papá, la mamá, dónde uh -huh. venía. Qué sé yo. El otro día, sí. me, mirá, me tocó atender a esta chica Guadalupe... Maldonado. ...Maldonado... Sí. Eh, ...una chica de Tucumán... ...que me, uh -huh. el día antes me dicen para atenderla... Sí, si sí. no la iba a atender yo... ...justamente le iban a decir a Lito, ¿viste? Claro, claro. ...y le digo no, está bien... Digo, ...¿cómo me voy a negar? ...digo no, eh, resulta que su papá... Eh, ...lo operaron cuando estaban por, por salir a, a... ...estaba por subir al micro... Claro, ...el hombre claro. se ah, descompuso... Claro. Y, ...y lo operaron de urgencia, bueno. ...y la chica se vino solita... ...y digo, ajá, bueno, vos fijate... Toda esa historia, esa piba, de, sí, viste, sí, que, sí, toda esa eh, son historias dignas de contar y que claro. la gente sí, tendría sí, que enterarse. Sí. ¿viste? Y, y, y qué guapesa y qué sí. corajuda, corregime Darío, en un momento determinado, después del esfuerzo de las primeras vueltas, ella siente un ahogo, ¿verdad? Sí, y sí, si... sí, después del cuarto ella entró, no, no pudo, este, digamos, cambiar el aire, fue todo corazón realmente. Exactamente, eso quería que... decir me dio mucha, me dio mucha pena este todo lo que me dijo antes la pelea allá y después de la pelea eh, me sentí como te diría más impotencia, más, claro, más claro. y bronca porque como siempre digo en el interior o en todos lados hay una cantidad de, de talento y en el boceo este eh, siga viendo gracias a Dios este boxeadores y boxeadoras que ah, claro. enaltecen nuestro deporte. ¿no? Yo, yo siempre digo, mira yo lo que comprobé en Estados Unidos es que hay algo que ellos sí tienen todo el dinero, ¿no? Tienen toda la forma de, de, de poder hacer una concentración y es punto de, de hacerlo, tener los sparring, tener estar cómodos, todo. Pero eh, lo que tiene el boxeador argentino... Eh, ese corazón como lo ha tenido el chino como lo ha tenido Lucas como lo ha tenido el eh, tantos boceadores sí, sí, sí, sí, eh, sí. me entendés no lo tiene nadie o sea no, nosotros lo que tenemos es eso yo siempre bueno. digo eh mirá me sorprendo cada vez que Argentina saca un campeón del mundo sea como sea de donde sea de, de que quién sea el técnico la técnica lo que uh -huh. Lo que, sea. Lo que me sigue sorprendiendo es, digo, no puedo creer que Argentina tenga otro campeón del mundo, porque sí, nosotros estamos solos, ¿viste? Y, sí, seguro. Y cuesta muchísimo. Y es complicado. Bueno, colo. Por eh... eso te agradezco, es un mío para mí, realmente. No. Eh, gracias por, eh, por reconocer mi trabajo y, y, y bueno, y a... yo también quiero agradecer, acá, estoy con mi señora que me está escuchando. Un, bueno, saludo, un saludo un grande. Un señor. saludo grande. Sí, Marcela que me Marcela, aguanta todo, bueno. me bueno. aguantó toda la vida mi locura y bueno, <risa> eh, y bueno, pero, bueno, este también se... es de Santa Fe, así que Seguramente, la... qué bueno. Sí. Seguramente ¿cuándo te comprometemos sí. para que sigamos en contacto con Boxeo Planeta? Porque una de las características que tiene este programa es difundir, de apoyar, nosotros no, no o sea, no tenemos un gran apoyo desde lo económico, pero tratamos de sostener Este programa hace ya más de 5 años con Luis Parpaceli, eh, ya llevamos 244 programas y, y siempre tenemos la, las bueno. puertas abiertas para todos y, y, y realmente hacía un tiempo largo que yo quería contar con tu palabra, con tu apreciación y que seas parte ¿no? de, de Boxeo Planeta, así que seguramente... Eh, en este agradecimiento que te hago, te comprometo para que eh, de aquí en adelante te podamos llamar en más de una oportunidad para charlar, para compartir y para que nos sigas enseñando de alguna manera porque nosotros también queremos aprender para mejorar Exacto. nuestra apreciación y tener eh, bueno, la, la característica de, de, de, de tener un buen concepto de cada púgil que sube arriba en cuadrilátero. Un abrazo grande y Con estaremos en contacto, Colo. abrazo, Darío. Gracias, muchísimas hermano, gracias. gracias. gracias. ¿Eh? Un abrazo para todos y muchas gracias por... Por todo, como ya les dije. Así que, bueno, que sigan bien y los felicito por lo que están haciendo. A vos también por eh, tu trayectoria. y tu Como no. ustedes, el boxeo no va a morir nunca, yo siempre digo eso. Es recíproco. Y cuanto, cuanto más miseria hay en el país, más boxeadores tenemos, así que... <risa> Darío, gracias. Eh. Le abrazo. Darío El Colo Dale, Fernández, gracias. un entrenador, un señor que ha pasado por Boxeo Planeta en la edición 244. Vamos al primer...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 Frío, el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre lo mismo, mi abismo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 Hoy he abierto una gotera he herido como un mundo que en las sombras más la busco y más la nombrará rúa tristeza hasta el cielo se ha puesto será Cuando que en la sombra mal la busca y mala no para el garúa tristeza hasta el cielo no se apuelta ahora A veces hay gente que se pregunta, "Che, ¿por qué le gustará tanto el tango a cierta gente?" Y lo único que hay que hacer es repasar las letras, la música y estas voces. Garúa la voz, Roberto Goyenecho, una voz joven y qué tangazo, ¿no? Eh, Charlábamos con Damián un tango apropiado para estos días que sufrimos y mucho la continuidad del frío y, y esta lluvia agobiante que cuando llueve a mí me gusta y mucho pero cuando pasan muchos días me empieza a doler porque una vez tuve 30 centímetros el agua en, en mis piernas y, y hay barrios que... y barriadas enteras que sufren mucho esto de las inundaciones de pasarla realmente mal Y hablo de épocas donde no había tanto asfalto y había mucha calle de tierra. ¿Mm? Eh, amigo, eh, me parece que sí, Darío sí. El Colo Fernández eh, tiene que haber sido realmente muy bien recepcionado por nuestro oyente. Donde sí, sí, noté, ahí lo estamos viendo también a través de nuestro Face. Le mandamos un saludo. Eh, un saludo a Ramiro Pons que no, dice, qué muchos, temón, el tango y el boxeo, cuánto nos representa, ¿no? Eh, sí. Gracias Ramiro por, gracias, por estar Ramiro. del otro lado. Y bueno, ahí a, a la gente que se ha acercado al Pata López, Facundo Medina, uh -huh. Laura Agüero, Luis Alex, eh, Darío Gómez, Rodrigo Tononi, Colo Brown, Leo Fernández, eh, Diego Peisano, Gilda Bueno, Daniel Siuflo bueno, todos los amigos de Boxeo Planeta que nos están escuchando eh, Algunos sí. eh, a través del diario otros uh -huh. en www.super1075.com Eh, Mucha información, sí, compañero, muy, seguro. muy eh, linda, muy rica, muy extensa la nota con, con el colo Fernández y, y bueno, me parece que, aparte, que ya lo hemos incorporado a uh -huh. nuestra familia de Boxeo Planeta y vamos a seguir charlando. ¿Qué maestros ha tenido? Tú hablas, ah, no, bien. sí, por supuesto. De la gente que mencionó, quiero mencionar a dos chicas. Ah. Gilda Bueno es una muchacha de Capitán Bermúdez, sí, sí. Este, aficionada al boxeo, como su amiga ah. Yandira Elías. Este abrazo Bien. y beso grande para, para ella, para su amiga, para la familia Elías, para Héctor. Héctor me mandó un informe de un chico que en cualquier momento va a aparecer en el firmamento boxístico. Voy a, voy a buscar más detalles con relación a esto que digo. Y besito para vos, Colo Brown. ¿Sabe quién es Colo Brown? Es una muchachita que labura Dígame. en Buenos Aires... Y es muy hincha de Almirante Brown. Ah. Y también es fanática del boxeo. admiradora de, de, de Polanco, entre otras cosas. Hemos hablado varias veces y me ha prometido ser el artífice de su destino, hacer lo posible. Va a estudiar, ella trabaja en un estudio jurídico. Y le dije, bueno, metete vos también en el derecho, ajustate a derecho y estudiá. Me lo prometió. Bien, bien. Este, y por supuesto, vos sabés que tengo una, un cariño especial eh, por Pata López. Me que va a tener una pelea importante en poco tiempo. ¿Lo vamos a ver a Pergamino? Sí, por supuesto vamos a estar en Pergamino con toda la jornada, que ya vamos a tirar después cuando estemos cerrando todo lo que viene. le cuento ¿Querés un matecito? ¿Cómo no? Si es tan amable. Mientras yo te cego el matecito. Es fumoso mejor. Es fumoso mejor, bueno. Vamos con el mate, pero déjame que yo te auspicie. Vos sabés que me decía Aristide Jorge Bruno, que te manda muchos saludos. Ah, el abrazo. Que en Brunos, la elegancia del Buen Vestir, allí en la calle San Martín del 5100 Eh, se ha incorporado el tema calzados ah, y el calzado bueno. bien hecho el calzado para vestir y el calzado informal realmente anatómico para que el andar no sea una dificultad el día de mañana tener un buen bueno. zapato, un buen calzado implica este, descansar mucho mejor y cuando te venís veterano como yo No sufrís. El viejo siempre me decía, no te compres tres zapatos, tres pares de zapatos al año. Hacer esfuerzo, compra uno, bueno. uno bueno, Ahí está. que después cuando seas grande sí. lo vas a agradecer. Bueno, le cuento que Vanessa Taborda perdió sí. eh, en México eh, con un durísimo nocaut, lamentablemente. Eh, no pudo hacer un, un buen boxeo, no, como en otras oportunidades, no, ha, no siempre sí. ha dado. ...buenas peleas en México, por eso es eh, convocada... ...pero tenía ante sí, por supuesto a Zulina... ...la Loba Muñoz eh, con eh, un, muy, un récord eh, realmente de muchos knockouts... Sí. ...27 knockouts en 47 peleas para la mexicana... ...27 knockouts en 47 peleas para la mexicana... ...poco frecuente en el museo femenino... Eh, ...sí, sí, sí, el knockout fue muy duro... Eh, ...en esta oportunidad la mexicana defendió, retuvo... Por novena ocasión el título mundial es ah. Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esto fue en las instalaciones del gimnasio municipal eh, de la ciudad de Juárez, en México. Mm. Eh, bueno, eh, Taborda tendrá que tomar peso? un descanso. Mirá, eh, escuché de los colegas mexicanos que algo mencionaron en plena pelea, que, que ah. la, la mexicana no había tenido problemas para dar el peso y que... Eh, aparentemente a Taborda mm, le había costado o hubo algo ahí que, que, que, que tiene que ver con el peso por eso yo te lo decía en la preproducción cuando charlábamos me parece que, no sé eh, eh, eh, además más está a decir que uh -huh. Zulina Muñoz es una noqueadora pero me llamó la atención que, que, que fuera tan rotundo el nocau y que no, no, no le costara recuperarse sí, ¿no? a Vanessa eh, le deseamos una pronta recuperación y seguramente ya lo va a hacer eh, Eh, junto a su, su pareja, el, el Facha Gutiérrez, el hermano del de, de huracán Narváez, eh, quien seguramente van a, van a tomar un descanso con, con lo que tiene que ver después de esta dura pelea, esta dura derrota, pero eh, esperemos que se rehaga y rápidamente. Eh, recordamos que estamos en Boxeo Planeta En la Super 107.5 en Rosario, Santa Fe, Argentina Para todo el planeta Y que en www.boxeoplaneta.blogspot.com sí. Realización de mi amigo y compañero de ruta Damián Casino, analista de sistema Ya llevamos 216.000 visitas Desde sí. distintas partes Así del planeta es. Y te recordamos que si querés recomendarlo El blog se lee en todos los idiomas Menos en Esperanto en todos los idiomas Superamos en Facebook las 5.000 personas así que vamos a tener que transformarlo en página es así amigo, usted que sabe estamos en y, eso, estamos y... tratando de, de ver cómo lo convertimos Exacto. en página eh, y, y, y depurando un poquito a, al, al Facebook de Boxeo Planeta para que bueno, realmente la gente que está vinculada a la actividad pueda tener su espacio y la que realmente no está interesada en, en este deporte bueno, eh, vamos a, a dejarle sin efecto Eh, su participación por el hecho de que eh, nada tiene Son que ver las... su actividad personal eh, eh, con lo que tiene que ver con el, el Facebook de Occio Planeta. Eh, a ver, Pero, le cuento. Per perdóname porque si no se enoja. Sí. Gustavo y Walter, titulares de Olimpia Deportes de Mendoza, 60, después de muchísimos años tiene local propio. Y tiene una estética y un espacio para todo lo que tiene que ver en la venta de elementos para el boxeo, deportes de contacto, natación y también danza. Si tenés a tu criatura que le gusta la danza, realmente tienen de todo las mejores marcas y muy buen precio. Y en realidad es el esfuerzo enorme de muchísimos años que les ha permitido eh, a Gustavo y a Walter tener su local propio en Mendoza 1060, aquí en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Eh, quiero, por supuesto, sí. también mandar un abrazo grande para Marcelo Vidriera. Uno está seguro con Marcelo. Marcelo tiene el respaldo de la segunda compañía de seguros. ¿Está? Sí, señor. Y AFAS-SRL, en son unos capos. ¿Eh? Nos acompañan en la carpeta y seguramente van a seguir sosteniendo esto de ayudarnos a sostener Boxeo Planeta entre tantos. Bien, eh, bien. Luis, en la continuidad de Boxeo Planeta, en esta edición 244, recordamos... Eh, una dolorosa noticia, eh, murió el primer campeón mundial venezolano, Carlos Morocho Hernández, sí. eh, a la edad de 76 años, eh, recordamos que había nacido el 21 de abril de 1940, y bueno, fallece, ¿no? Una de las glorias del boxeo venezolano de, de todos los tiempos, y quien fuera el primer campeón mundial que diera ese país. Eh lamentablemente Carlos El Morocho Hernández dejó de existir y por supuesto recordamos eh, y lo recordamos aquí en nuestro país porque tuvo eh, una gran pelea frente a Nicolino Loche en el Unapar ¿no? sí, eh, fue cuando vino a la Argentina para sí. disputarle el título mundial Welter Junior de la Asociación Mundial de Boxeo Eh, el sábado 3 de mayo de 1969, eh, a un Nicolino que venía de coronarse eh, con gran cátedra ante Paul Fuji, Fuji en, en, Tokio. en Tokio. Y, sí. y bueno, eh, por supuesto eh, recordamos a, a la, esta lamentable pérdida a los 76 años eh, de un gran campeón mundial como fue el venezolano Carlos El Morocho Hernández. Eh. La despedida Bien. habitual eh, en el boxeo en todo el planeta. Edición número 244, desde la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, con Damián Casino. Como lo dijimos hace 5 años, Café Mediante, después de encontrarnos varias veces. Eh, formamos una pareja para charlar boxeo, lo hicimos, aquí estamos. Y sí, continuamos sí. de esta manera. ¿Qué tenés ahora? ¿Tú bueno, no, eh, bueno eh, recordando ya que... el paso de sí. este gran campeón venezolano, el primer campeón mundial venezolano, eh, les contamos que justamente en Venezuela se inauguró el Preolímpico de Boxeo. Eh. Eh, quedó oficialmente inaugurado este domingo en el Domo José María Vargas de La Guaira, eh, el Ministro de la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, ...junto al doctor Chin eh, Wu Wu... ...presidente de la Asociación perdón, Internacional perdón, eh, de Boxeo... Eh, ...Aiva, por supuesto... Sí. Eh, ...dieron la apertura al evento que se desarrollará... ...del 3 al 8 de julio... ...el Preolímpico otorgará 26 cupo ...para ir a Río 2016... ...y en este participarán 79 boxeadores... ...de 40 naciones... Eh. ...Venezuela eh, participará con 6 pugilistas los cuales buscan pasar de 80 el número de atletas que llevará a Venezuela a las Olimpiadas. Y uh -huh. por supuesto, eh, recordamos eh, en esta edición 244, eh, algunos de los boxeadores eh, que obtuvieron medallas eh, olímpicas para nuestro país. De hecho, el, el boxeo, la actividad, el deporte del boxeo es la que más eh, medallas olímpicas ha obtenido en nuestro país eh, desde que han participado eh, y por ejemplo recordamos a, al primer eh, medallista olímpico que fuera Pedro Cuartucci quien eh, sí, sí. lograra la medalla de bronce en la categoría pluma en París en 1924 actor, actor por supuesto recordado eh, artista mm. que también compartiera cartelera con, eh, con Luis Andrini bueno, sí, sí, en señor. diferentes eh, sí. películas también Eh, ...a ver, recordamos en Ámsterdam, por ejemplo, en 1928... Eh, ...Arturo Rodríguez, jurado, eh, ganó la medalla de oro mm. en categoría pesado... ...Víctor Avendaño, también oro en medio sí. pesado... Eh, ...Los Ángeles, 1932, Santiago Lobel... Eh, Santiago. ...logró medalla de oro en categoría pesado... Eh, ...Carmelo Robledo, también el oro en plumas... Mm. Eh, ...en Berlín, en 1936... Estoy nombrando algunos, ¿no?, porque son muchos, son muchos, pero por ejemplo en Berlín en 1936 recordamos a eh, Oscar Casanovas eh, ganando el oro en plumas. En eh, Londres en 1948, eh, Pascual Pérez, oro en mosca, el, el, el, el nuestro primer campeón mundial, Pascualito Pérez. Eh, En Helsinki, 1952, Antonio Pacenza, ganando plata en medio pesado. En Melbourne, 1956, Víctor Salazar, el bronce en categoría mediano. Salazar. En 1960, en Roma, eh, Abel Laudoño, boxeador que, eh, que uno de sus preferidos. El uno de mis preferidos hablamos o sea, con su hermano aquí en Boxeo Planeta le hicimos eh, una extensa nota el, lo el loco banderista, ¿no? El, el que está vinculado a Boca no, el, el eh, que claro. usted ve con las banderas ahí eh, que eh, sale bueno y lo recordábamos en Buenos Aires en la fiesta que nos eh, aceptaron claro. la acreditación sin pertenecer a la bueno, otra bueno, en box, esa box, oportunidad pirpo, con... Abel ganaba la medalla de bronce en categoría claro. livianos época que se usaba el pantaloncito blanco eso claro, era claro Eh, México 1968 Mario Omar Guillotti ganando sí, sí, el, el bronce Mario y por último eh, en Atlanta 1996 Pablo Chacón comparte bronce con Floyd Mayweather en categoría pluma. Pablo, Chacón, Pablo no Chacón tiene un cargo importante. Está a cargo del seleccionado nacional. Así que bueno, mm. vamos a ver cómo se van eh, dando la, las diferentes posibilidades para sí. intervenir en lo que tiene que ver con el, los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Dado lo extensa de la nota con el Darío El Colo Fernández y la rica entrevista Baca Redundancia, por lo menos para nosotros, hacemos otra pausita y vamos... ¿Cómo no? ¿Cómo ¿cómo no? Con nuestros cuando, vengo, le, cuando vengamos le voy a contar sí. eh, todo lo que tiene que ver con eh, los boxeadores eh, eh, que están eh, preparándose eh, en Estados Unidos, sí. ya hay fecha para, para todo lo que concuerda con Eh, el team de Marcos René, el chino Maidana eh, Viene Abreu, pero nos vamos a la pausa y después le cuento De Matías Rueda vamos a hablar también Va el 23 sí. de julio es Una la verdad bella. sensacional Dani Bravo nos lleva a la pausa comercial y musical Segundos afuera, boxeo Planeta Luchía Mía Para la mujer actual, moderna, activa Luchía Mía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 Muy bien vestido, siempre sobrado, la juega de señor viejito el mejillón. Parece ser un ciudadano en paz, pero puede causar más daño que un tifón. Por esa zona de los tribunales tiene el campamento para enbalurdar y en el negocio del terrible caradura de las lagunas que también vendió. Mejillón, mejillón, de tu tramposa nadie se escapó. De tanto boncha que al final casaste, no te queda ni no solo en esta gran nación. Mejillón, Mejillón, sos inventor del cheque volador. Aunque te sigan con preocupación, de la rebas escapando viejo Mejillón. Mej Mejillón, Mejillón, de tu tramo ya nadie se escapó, de tanto bolcha que al final casaste, no te queda ni uno solo en esta gran nación. Mejillón, Mejillón, sos inventor del cheque volador, aunque te sigan con preocupación, de la rebase escapando viejo Mejillón. ¿Qué voz la de Miguel Montero, eh, el viejo Mejillón, eh, salgam. Yo digo Salgán y me acuerdo de Salgán de Lío, de del Quinteto Real, de una etapa sensacional con Enrique Mario Franchini, unos músicos realmente notables, ¿eh? en la voz de Miguel Montero escuchamos El Viejo Mejillón. Y ahora yo, ustedes dos están un poco complotados. Porque, ¿Ah, sí? Sí, a mí me parece que sí. Porque, a ver, en los últimos tiempos nosotros nos llamamos medio los orejones los tres, porque... Eh, Jethro Tull, sí, eh, Eric Clapton también, Jimi Hendrix también. Eh, obviamente YouTube, eh, Queen, estuvimos eh, rock, pero Los Redondos, Ricoteros, es decir, eh, abrevamos muchísimo lo que tiene que ver con el rock. Y últimamente está muy tanguero, yo me había distanciado un poquito, pero me parece que vos Daniel, con Damián, a mí me parece espectacular, ¿no? Porque tiene mucho que ver, viviendo yo en Buenos Aires, eh, se decía, eh, en la década del 60 hasta, perdón, fines del 60 hasta pasado del 70. Eh, Corrientes, la calle que nunca duerme Y el boxeo y el tango eh, Junto con el fútbol eh, Prácticamente muy, muy, muy unidos Así que bueno, me alegro que se hayan vuelto Bastante tangueros los dos este, Vos lo tenías escondido también porque No, no, dices, en, real, en, realidad, en realidad en realidad, eh, Me parece que ¿Cómo, Dani? <risa> ah, bueno <risa> Me, me mató, me mandó al frente con no, la daga. No, no, está no. bien, está bien No, digo, eh, lo que pasa es que, eh, como lo dice un oyente, ¿no? El, el tango y el boxeo se llevan de la mano, es que se conocen hace mucho tiempo Son amigos Y, y un poco más que amigos Entonces, eh, que, ¿no? bueno, eh, no, no, no podíamos eh, escapar de, digo, de este, de este noviazgo entre el boxeo y el tango, ¿no? ¿Le permitimos al oyente entonces en Boxeo Planeta que cuando quiera sugerir tangos este no? los, eh, Digamos, lo ponemos A ver, a ahí ver te dice, le, va, quiero le damos las vías de en comunicación en club, ¿no? nuevamente quiero. Eh, 440-1075 para mensajes grabados sí, sí. eh, 0341-156-16-8686 mensajito WhatsApp, te reitero 0341-156-16-8686 querés este, uno, querés nostalgias este, querés los tangos de Don Osvaldo Pugliese, ¿Y qué recuerdo eh, desde el alma, lo que te guste bueno, eh? tantos eh. tangos de eh. Y bueno, eh, por supuesto eh, que recibimos. ¿Me debes, debes de a Vargas, Oscar Marino? Angelito Vargas, sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Puede ser? No? No? No? No? No? No? No? Sí, sí, agendamos. Bueno, le cuento eh, lo prometido. Eh, argentinos eh, en el exterior. Eh, Maidana, Castaño, Maciel, Romero. Bueno, el 23 de julio en Texas. Eh, ya el asesor eh, del Team Maidana, eh, eh, Seba Contour, se informó... Eh, que bueno, cuatro de los boxeadores eh, integrantes del team Marcos René, el chino Maidana, se van a presentar el sábado 23 de julio en San Antonio, Texas ¿Eh? San Antonio, el día 23 eh, ¿Cómo? 23 de julio, 23 de julio ya mmm, falta muy poco sí, ¿qué, qué eh, decía, Alan Castaño eh, sí. en Super Welter que invicto en 10 peleas con 10-0-7 knockout, mm. Fabián TNT Maidana en Super Ligero sí. con 9-0-6 nocaut. Javier, la bestia Maciel, en Super Welder, uh -huh. con 34-21 knockout. Y Neri Romero, en Super Bluma, eh, con un, un solo combate, pero también ya integrando eh, esta presentación de los argentinos en el exterior para el próximo 23 de julio en Texas, Estados Unidos. Pero también en Estados Unidos el 23, ¿no hay boxeo en el MGN de Las Vegas? Sí, se presenta Matías la, la, la Cobrita Rueda. Con quien estuvimos en la fiesta de la sí, señor. Charlando, muy confiado. Ah, y estuvo también, eh, salió en los micrófonos de Boxeo Planeta sí. contando un poquito cómo uh -huh. estaba su preparación, cómo, cómo tomaba esta chance de título mundial y bueno, lo, lo, lo dijo. ¿no? Está muy confiado, uh -huh. eh, con la responsabilidad que merece una chance de estas de características, de... pero confiado de que puede salir... ...y traerse el título para nuestro país... ...Luis Carlos El Potro Abreu... Ah. ...con fecha de regreso... ¿eh? Eh, ...el Potro que de, no con ...sí, por supuesto... ...después de 21 meses eh, de inactividad... ...vuelve eh, el salteño... Eh, ...Luis eh, Carlos El Potro Abreu... ...radicado en Salta, en realidad es tucumano... Uh -huh. eh, ...así que ya tiene... Eh, ...próximamente... ...su retorno al RIN... ...todavía no, no tenemos confirmado... Eh, quién va a ser su oponente, pero sabemos que quiere eh, tratar de meterse nuevamente eh, en el mercado eh, internacional y seguramente lo, lo va a hacer porque es, eh, eh, el potro Abregú ha hecho grandes combates, recordarás Luis, eh, eh, ese gran combate que, que hizo con, bueno, con Tim Bradley en Estados Unidos perdiendo, pero de alguna mm. manera dejando una muy buena impresión también en el exterior. Eh, y bueno, seguramente intentará eh, dar los últimos zarpazos eh, ah. en el plano internacional para no, ver no, si, no. si puede tener nuevamente una chance de título al mundo, le cuento por otro lado que la joya Chávez, ¿qué pasa con la joya Chávez que no pelea bueno, bueno, eh, charló con nosotros y sí, nos comentó, tiró una línea sí, ah. sí, sí, está el ex campeón mundial interino Welter de la Asociación mm. Mundial de Boxeo, se encuentra eh, en un momento muy complicado de su carrera profesional Luis, él, él está... ...esperando una medida cautelar para poder pelear... ...eh, sí. si no sale dicha medida va a estar parado hasta junio de 2017... Eh, no. ...cuando venza el contrato que tiene con Osvaldo Rivero... ...Osvaldo, Osvaldo Rivero, Rivero que otra vez con problemas con boxeadores... ...eh, creo que ya se estaba esto, terminando esto, el conflicto con Sebastián Haaland... ...que se vencía el contrato, sí. eh, yo creo que vamos a tener que tener una, un, un programa... Eh, Con, con Osvaldo Rivero, me parece que lo vamos a tener que comprometer sí. para que charle con nosotros y preguntarles eh, todas la, la, la, la, las cosas que queremos saber, qué es lo que pasa, por qué tantos problemas con tantos boxeadores. Yo creo con, que él va a tenerlo de, para con decir el, lo suyo, eh, porque ya lo ha dicho en Boxeo Planeta, vos recordás bien Luis, eh, hicimos, no, no, hicimos, le hicimos una entrevista eh, post-festival... En el, en en el, en el América, América, si no mal recuerdo, en Calle Tucumán. Bueno, eh, y le preguntamos respecto de esto, ¿no? Eh, mm. Y él dio eh, alguna de las respuestas, pero eh, no, estaba, no, no, no tenía tantos conflictos con diferentes sí. boxeadores. Hoy por hoy... O los tenía eh, y no le estaban... Le está, no habían... Bueno, no sé, le está ¿no? estallando bombas por todos lados. Sí. Eh, y, y no solo bombas actuales, sino... De eh, boxeadores que ya han dejado prácticamente eh. la actividad. De hecho, el, el, el Pepio Albi le, le, ganó un, un le ganó un juicio. Le ganó un juicio y ofreció de... sus abogados a todos claro. aquellos pugilistas que hayan eh, dejado. El, el artillero Velasco también le ganó sí. un juicio. Mm. Eh, terminó mal con el zurdo vasque. Bueno, hay un montón de, de, de cosas que nos gustaría preguntarle mínimamente para darle la posibilidad también a Rivero que diga lo suyo porque eh, si, a, a, si hay una característica que, que tratamos Planeta. de tener en Boxeo Planeta sí. es eso, Luis, que cada uno eh, tenga la posibilidad de decir lo suyo, y Rivero sí. no, no, no va a tener eh, o sea, no, no, no va, va a dejar tener de tener su posibilidad no creo que se niegue Osvaldo Rivero no es de salir mucho en los medios yo no lo he escuchado eh, bueno, dando muchas notas acordate que nosotros no empezamos bien con él, principalmente pero, no, yo no no, bien. Con él, pero tuvo la deferencia, la delicadeza De sentarse con nosotros y sí, hacer y la de entrevista. Y de hecho nosotros, no, a volver ten, ten, ten, como decimos, eh, esto también tenemos que decir que nosotros, eh, sus, eh, la, la gente que lo acompaña, sus eh, organizadores, Ay, pucha, nos atienden muy bien cuando grito, vamos a, toda, compañía, a todas sus veladas. Eh, y, pero bueno, eh, no podemos eh, esquivar esta información, la tenemos no. que decir. Eh, hoy por hoy Rivero tiene muchos problemas con, con exboxeadores, con boxeadores actuales. Y bueno, queremos eh, saber de boca de él qué es lo que sucede. A ver claro. qué es lo que, lo, lo que él tiene para decir respecto de, de esto. ¿eh? Eh, a ver, le, le cuento. Tengo dos, bueno, los dos festivales para, para eh, anunciar las diferentes peleas. Que uno es el 15 de julio, viernes. Sí. Que es muy probable que Boxeo Planeta eh, realice una nueva transmisión y, y claro, esto no es sí. promesa, esperemos que se dé sí, que se eh, Pero que vamos de viaje no, no, como siempre, eh, que hablemos de nuestros lo hijos de la vida eh, eh, el, los oyentes no, no. nos vienen diciendo sí. eh, transmisiones para cuando nosotros también ah, tenemos no, no. ganas de hacerlo y, sí. yo claro. le voy a decir la verdad, yo tengo ganas de relatar usted supongo que tendrá ganas de comentar, de, de comentar ¿sí? bien Eh, sí. Así que bueno, vamos a ver si sí, el, el, el viernes 15 de julio se puede lograr. La última vez no, no pudimos hacerlo, pero bueno, este, hace rato que tenemos ganas de viajar juntos. La próxima vez lo voy a acompañar, mi querido. Y amigo, buena jornada esta. La próxima vez lo voy a acompañar a Las Vegas, ah, a Nueva York. Se bueno, me ganó de mano. Fuerte, ¿Eh? bien, Hasta bien, ahora bien. hicimos Junín, Villa María, hemos hecho Luna Par, Federación de Argentina de Box. pero.. Bien, que, bien, se, bien. No le prometo llevarle mate en el avión porque no sé si me lo van a permitir, pero bueno. Sí, ¿por qué eh, no? Se puede, eh, se puede. Una cortina, separamos un poquito y seguimos con la información pertinente como lo dijo Damián Casilla. Se decía antiguamente la puesta en el aire. ...fundamental para la realización de un programa... ...qué cómodo nos sentimos cuando... ...Damián Casino lo tiene de frente, yo lo tengo a mi izquierda... ...se llama Daniel Bravo, Dani Bravo para nosotros... ...nos acompaña como tercer hombre en el ring... ...metafóricamente hablando, y siempre nos satisface... ...cuando le pedimos cosas, eh, y cuando no le pedimos... ...él tiene la suficiente tino, concentración y atención... ...para saberlo ubicar, yo me recuerdo... ...la primera vez que me, me, me sorprendió y, y mucho cuando... Hablando de Marcel Cerdán este, Ubicó la voz incomparable E inolvidable de Itispiaf eh, Y tantas otras este, veces que, que nos ha sorprendido con, con sus buenos aportes Estamos en Boxeo Planeta Edición número 244 Por la Super 107 5 Rosario Santa Fe Argentina Acompañados por Damián Casino Que tiene preparado más material para usted Para que lo disfrute Y quiero Mandar un abrazo Un saludo grande, enorme ...a algo que yo quise ser cuando era pibe... Eh, ...entre tantas cosas porque surgen otras, otras ideas... Eh, ...mejorar la gola para poder ser locutor... ...fue el día del locutor... ...a todos los locutores de esta casa... ...el abrazo de Damián Casino... Eh, ...mi abrazo... Eh, ...fundamentalmente quiero a Hugo de Cruz... ...que es un gran amigo... Eh, ...otro amigazo y compañero de trabajo en la 8 y en la red... ...que es Alejandro Espinosa... ...que es el que los defiende a nivel gremial... Eh, bueno, a todos los eh, locutores de la ciudad de Rosario, Gran Rosario los de todo el país, los que nos están escuchando este, El abrazo grande Son voces privilegiadas que nos permiten eh, vender los productos Y algunos de ellos están muy bien formados desde todo punto de vista Y pueden compartir la locución con el periodismo Abrazo grande, festejan el próximo viernes 8 Aquí en la zona de Rosario Se van a reunir y bien merecido lo tienen Voces privilegiadas que nos acompañan ...siempre, a cualquier hora... ...tanto en la frecuencia modulada... ...como también en las AM... ¿Eh? Damián Casino, te presento... Eh... ...Olimpia de Deportes de Mendoza, 1060... ¿Cómo no? ...y Bruno, indumentaria masculina... ...la elegancia de buen vestir... ...y también para calzarte... ...pero de primera... ...tanto a nivel clásico... ...como informal... Muy bien, entonces, como decíamos... ...en el Club Comunicaciones de Pergamino... ...de la Provincia de Buenos Aires... ...el próximo 15 de Julio... Eh, va a estar Anaí Esther Sánchez combatiendo mm, por el título mundial, defendiendo la, la faja. Eh, frente a Tamara Marianela Núñez. Uh -huh. También en la misma velada se sí. presenta Julio Julián Evaristo Aristule eh, con Guillermo Osvaldo Solopi. Eh, Eduardo Sarmiento va a combatir con Norberto Acosta. Eh, Gustavo Daniel Lemos eh, va a enfrentar a Elías Moisés Trocero. Y Andrea Soledad Sánchez va a combatir con María eh, Elizabeth Sánchez. Que va, va a ser el próximo sí. 15 de julio, viernes. Eh, y va a ser televisado por la pantalla de Tays Sport. Y para el 30 de julio, agente sí. querido oyente, en el Club Esportivo América ya confirmado... Eh, Erika Anabela Farías va a estar combatiendo con Victoria Noelia Bustos. Eh, va a estar, por supuesto... ...defendiendo la corona eh, Erika Farías en Gran noche? noche... ...la del Consejo Mundial de, de Boxeo en la categoría Super Ligero. Eh, quiero eh, que recordemos juntos que sí. en la noche de Uperbox... ...el Firpo de Oro en la rama femenina lo ganó. Erika Farías, por supuesto. ¿Qué declaración hizo que conmovió? Porque ah, felicitamos sí, sí. a la Uperbox, se le dedicó a la mujer... ...en Ni Una Menos... Ella sí, dijo sí, haber sí. sido víctima de violencia. De violencia de, de género. género, sí, ¿Eh? sí, y lo, y, eh. y lo, lo, lo dijo en un momento que, que realmente nadie lo esperaba y, y, y por eso se, se destaca la, la, la, la actitud ¿no? que tuvo Erika Farías en, en esa oportunidad de decir una, una situación que, que había pasado uh -huh. y, y tan duro, ¿no? pero tratando de, de, de que esto no le vuelva a suceder a ninguna de, de las mujeres ¿no? que, que, de, que le vienen pasando por, por estos episodios. Así que bien por la analidad Farías que. Que, que recordó esto en, en un momento como esa noche en la entrega de los premios Firpo. Yo eh, bueno, te le pido cuento? perdón a vos. Sí, dígame. Disculpame que te interrumpí, que sí, te pisé, sí. pisé como se dice Anaja, pero te quiero que di perdón. Sigo buscando eh, la vía de comunicación de Aristule, de Julián, pareja de Anaí Sánchez. Vos sabés que no, no encuentro el librito donde lo anoté porque le tenemos que hacer una entrevista. Acordate que estuvimos en Peirano llenando y charlando con ellos. Le habíamos prometido una nota, así que si vamos a pergamino vamos a grabarlos o quedar con ellos para salir en vivo. Eh, así que, vos sé que lo busco, lo busco Y no, no lo puedo encontrar Bueno, ya seguramente lo, lo vamos a, sí. a tener nuevamente Así lo sacamos en Boxeo Planeta A él y su pareja, sí. ¿no? Que es eh, Anaís Sánchez Que nos sorprendimos bueno. los dos porque en realidad Sí muy Clarito no, están no, conceptos dos, no, no, no, conceptos muy, muy, pero muy buenos para el Istule. Y, y tiene una mirada del boxeo diferente, diferente eh, a, a lo que habitualmente media. escuchamos en la actividad. Así y que lo vamos a sacar para que cuente lo uh -huh. suyo. Bueno, también eh, va a estar mmm, presentándose en, en, una, en un gran semifondo Luquita Fernández, ¿eh? Luque a que Fernández. seguramente vamos a sacar eh, y va a, combatir con, va a tener un duro compromiso frente a Diego Luis eh, Pichardo Liriano. Sí. Eh, también se presenta Brian La Cobra Sarza. Eh, frente a Damián Leonardo Yapur. Y en la misma jornada, Emanuel Silvio Lima va a combatir con Matías Ezequiel Márquez Silva. Linda jornada para el 30 de julio sábado en el Club Esportivo América de la ciudad de Rosario. Y ahora si Dani va buscando alguna cortinita para las efemérides, le vamos a dar las efemérides del día lunes. ¿eh? Gracias, querido Dani Bravo. Bueno, le cuento, le eh, cuento. Un 4 de julio de 1987, 87. en Sicilia, Juan Martín, el látigo Coggi, ganaba por sí, nocao en el tercer asalto al campeón mundial italiano Patricio Oliva y obtiene el título mundial los de los Welters Junior de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, a ver, Coggi... ...en aquella oportunidad... ...algunos quisieron compararlo con el gran Carlos Monzón... Eh, ...pero eh, lamentablemente... La, la, ...la campaña del látigo... Eh, ...tuvo algunos altibajos... No, ...no fue como la de Carlos... Pero, ...de cualquier eh, manera muy buena campaña... ...de Creo todas maneras tardó sí. casi un año... ...en efectuar su primera defensa... Eh, ...pero recordamos... ...ese gran, gran batacazo que diera... ...el látigo Coggi... ...frente a Patricio Oliva... ...dándole realmente una paliza... Eh, ...ganándole por knockout en el tercer asalto. Eh. Esto fue un 4 de julio de 1987. Y cerquita, ahí nomás, un 30 de junio de 1992... ...se enfrentaron dos futuros campeones mundiales. Jorge Locomotora Castro y Roy John Jr. fue en Pensacola. Fue la... el primer boxeador... ...que le duró todos los asaltos a Roy Jones Jr., quien venía de, de noquear siempre a sus adversarios. Uh -huh. eh, fue en Florida, por supuesto, Estados Unidos, a la distancia de 10 asaltos. Roy Jones llegaba con un récord perfecto de 17 victorias, 17 por la vía categórica. El orgullo de Caleta Olivia fue el primer oponente en mantenerse y aguantarle... ...hasta terminar la distancia pactada. Incluso hizo una muy buena pelea haciendo honor a su apodo... Nelroña Castro en una recordada pelea, un 30 de junio de 1992, frente al legendario campeón Roy John Jr. <música> Estamos en la edición número 244 de Boxeo Planeta. Saludo grande, Raúl Valletti, allí en Tarragona, España. También a Osvaldito Ayala, en los Estados Unidos, más precisamente en Las Vegas. Sí, sí, le, ¿Eh? le mando un abrazo grande a, a mi amigo, a quien sí. me abrió las puertas de su casa en Las Vegas y, y por supuesto, siempre lo recuerdo. Sí. Estamos sí. en contacto permanente, siempre quiere que lo vaya a visitar ya, lo voy a ir a visitar a... A Waldo, pero él se enoja, él me dice, si sí. venís acá y no parás de mi casa, se enoja. Bueno, eh, así que vamos a tener que hacerle una excepción. Me parece que tocan, toca siempre llaman, alguien quiso. ¿Sí? Ah, Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, en la provincia de mi madre, Carlos Monzón del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Sergio Maravilla Martínez, mandándonos un, un saludo para uh -huh. Boxeo Planeta. Y, y a propósito de Sergio Martínez, le quiero mandar nuestras felicitaciones al colega Marcos Aymar, ah, eh, quien hizo una muy, pero muy buena nota con Sergio Martínez. Estuvo aquí uh -huh. eh, en la ciudad eh, haciendo eh, un recorrido. Estaba con, dando... Eh, charlas eh, en todo lo que tiene que ver en, con diferentes clubes, está con su mentor Raúl Paniagua, eh, uh -huh. haciendo y, y, y, y eh, dando algunas eh, charlas, sobre todo con lo que tiene que ver con lo motivacional, con, con boxeadores que están empezando. Eh, y tuvo una charla muy, muy, muy buena con, con Marquito Zaymar eh, y, y le preguntaba de todo, Marco, entre otras cosas, uh -huh. le preguntaba por por el pensamiento de la situación que, que pasó Messi, la renuncia a la selección y demás. Uh -huh. Sergio dio su, su parecer, y le preguntó por, por su, un poquito sobre su historia eh, en el boxeo y, y realmente una muy buena nota, a quien le, le recomendamos a los oyentes que si, si la pueden encontrar eh, en, la, en, en los medios de web, la, la pueden escuchar porque es, eh, es para para sacar cosas muy ricas de, de la nota que le hizo el colega Marcos Aymar. Qué bueno cuando hay alguien que tiene mucho para decir, y del otro lado hay alguien que sabe indagar, que sabe preguntar, que sabe repreguntar, y advierte que enfrente tiene alguien que le va a responder con una riqueza inigualable. Esto es... Un reconocimiento que hay que hacerle siempre a Sergio Gabriel Maravilla Martínez, ¿no? Que no solamente sí, sí. ha peleado, ha luchado arriba del cuadrilátero, sino debajo del rin ha tratado de mm, dar un mensaje que sea positivo, buscándose a sí mismo, dando a conocer que eh, no todo tiene que ver con, con las luces de, de, de un cuadrilátero y un, y un espectacular MGM de Las Vegas. Hay algo más ¿eh? en la vida y eso eh, habla muy bien de Sergio Gabriel Maravilla Martínez y abrazo grande y felicitaciones para Marcos Aymar. Nuestro amigo que en alguna oportunidad también nos ayudó... Ha salido, del exterior, sí, ¿eh? sí, sí... Ya nos vamos a, a echar un abrazo... Siempre, siempre en contacto con, con Marquitos Amay... Le, le, le mandamos un abrazo grande... Eh, le cuento... Eh, Charles Anís hizo su tercer viaje a Rusia... ¿eh? Acompañó en esta oportunidad... al argentino Jonathan sí. Ennis... Eh, eh, mm. Fue a combatir a Moscú, a Rusia... Eh, frente a el armenio radicado en Moscú... Eh, Camazar Jan, eh, bueno, Camar Sarjan, no, no. estos nombres, usted te... me tiene que perdonar Menos la pronunciación del no, no, que... que... <risa> bueno, no, pero tiene no, no tiene nada no, que ir no, la el... ¿eh? ¿Qué, te... ¿Qué tiene <risa> que ver el inglés, eh? ¿Qué tiene que ver el inglés con esto? Claro. ¿Qué tiene que ver Bueno, la iglesia? Bueno, se llama Zora eh, <risa> se... Se bueno El, la, el, el, el, tema es, sí, el tema es que <risa> el, el armenio <risa> radicado en de Moscú Derrotó en una pelea muy interesante, muy oh. buena eh, Charlie dijo eh, Estaba en el, el, el título mundial juvenil De la organización uh -huh. mundial de boxeo en juego eh, Hizo un muy buen papel eh, El argentino Jonathan eh, Ennis eh, Dando 60 kilos 800 en la báscula eh, Y por supuesto tuvo lo experimentado Eh, Carlos Alaniza en su rincón. Eh, y como siempre lo, lo decía Charlie, ¿no? eh, quedaron las puertas abiertas eh, nuevamente para, para Enis. Ya había pasado con el Patita López, había sí. hecho lo propio también, eh, a ver, Pablito Barbosa. Uh -huh. Así que bien, por esta experiencia eh, no salió con un resultado positivo, pero eh, las puertas han quedado abiertas en Rusia en, y en Moscú, cosa que no, no es para... Para obviar. Para obviar. Eh, dijiste puertas abiertas. Eh, yo creo que, Abenita, reiterar, lo vamos a hacer todos los programas, eh, queremos cámaras abiertas para boxeo para todos. Eh, elijan quién lo realiza, pero Osvaldo Príncipe y el profe Guiñazú eh, merecen el retorno para hacer boxeo. Eh, boxeo para todos era una muy buena propuesta, junto a Boxeo de Primera, a quien también apoyamos y mucho. Toda la muchachada de Boxeo de Primera... ...que lo hacen tan bien... ¿eh? ...y bueno... ...necesitamos que Osvaldo Príncipe... ...y nada más y nada menos... Sí, sí, ...que Osvaldo sí, sí. Príncipe... Con, ...comparto, querido Luisito... ...porque ¿Eh? son dos colegas... Eh, ...muy pero muy prestigiosos... ...y que merecen tener... Eh, mic ...micrófono, ¿no?... Eh, ...y sobre todo tener... Eh, ...ese rinconcito... ...que tenía la, la TV pública... ...con el boxeo... ...que, que había arrancado... Eh, ...con un muy buen público... ...gente que lo podía ver... ...desde cualquier parte del país... Eh, y hoy por hoy, eh, lamentablemente, si no tenés eh, cable, no podés ver boxeo. Eh, y esto no es, no es un dato menor, eh, queridos oyentes. Eh, porque a través de la TV pública, eh, en cualquier parte del país que te encontraras, podías ver boxeo. Y hoy por hoy, si no tenés la posibilidad de pagar un cable, cosa que no es barata, eh, no podés ver boxeo. Y, y me parece que ahí ya arrancamos con algo que que nos, no, me parece que no nos ponen en un mismo plano a todos y, y siempre lo que decimos es esto, ¿no? que, que todos tengan la posibilidad de ver boxeo, de ver fútbol, eh, tanto para los que lo pueden pagar eh, o como para los que no pueden pagar un cable. Y, y, el, y como vos bien decías, el, el profe Guiñazú y Osvaldito Príncipe tenían un muy buen producto. Eh, algo muy interesante para que todos lo, lo puedan ver y, y para los boxeadores también que se, se hacían conocer a través sí. de la TV pública y seguimos esperando la ley de... la, oh, ¿Eh? ¿Cómo? la no, ley no. Del, del boxeador sí. y, usted no me habla de las leyes ¿y la ley de medio dónde está? ¿se acuerda usted de la ley de medio? Yo sí, ¿se aplica la ley de medio. <risa> parece sí, claro. que no se aplica, Cuéntame. pero bueno. De cualquier manera... Eh, me tengo meta, tengo vamos a cerrar palabra. con lo nuestro, porque si no nos vamos. 23.56, edición sí. 244 de Boxeo Planeta. Sí. Le cuento, Mike Tyson, sí. vuelve a la Argentina, dice, y vengo a contar mi historia, lo va a hacer con un repaso de su vida, uh -huh. eh, con un unipersonal en el mítico Estadio Luna Park. Va a ser ah, este wow. próximo 6 de julio. Ahora eh, va a venir... Eh, eh, A, a decir lo suyo eh, a contar su historia eh, y, y tiene para mucho ¿no? porque la historia de Mike Tyson es larga eh, ha pasado eh, por todos los momentos eh, con, con grandes idas y vueltas uh -huh. no solo en el boxeo sino en su vida personal aquel campeón el que fuera el campeón del mundo más joven de la historia del boxeo en la categoría pesado por supuesto con 20 años Mike Tyson lograba obtener eh, el título mundial fíjate eh. vos lo que son las cosas estuvimos en el luna par y estuvo eh, van der Holyfield. Sí, sí, sí, en el luna estuvo par, de, sí. estuvo de visita bohama Ali. y ahora viene mike tyson, ninguno de los tres se subió al quad pero para combatir pero mike tyson lo va a hacer bajo el techo de donde estuvo, sí. nada más ni nada menos que el más grande al menos para mí de todos los tiempos que me disculpe sugar ray robinson y y joy lewis y, y y demás es lo que yo vi Pero lo que son las cosas, ¿no? Viene la catedral del boxeo de Latinoamérica, que es el Estadio Luna Park, en sí. Corrientes y Bullsar. Y, y mire, ¿qué serán las cosas? que sí. Creo que van a coincidir con Evander Holfield, porque Evander Holfield estaba en el programa de... Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente en el programa de Marcelo Tinelli. Sí. Y, uh -huh. uh, yo no lo vi, no lo vi, porque realmente no lo vi ni lo quiero ver. No, yo tampoco. Eh, es, es un programa que yo no, no, no, no miro, pero de, de, de todas maneras me contaron que estuvo Evander Holfield Y estuvo siendo maltratado por el, por el, ju el jurado, a ver, que, que Polino le venga, lo venga ¿Qué, a. ¿Qué palabra utilizo a, yo? No sé, su ¿Es mamá, mamá. Bueno, pero a mí me, me, me duele tanto, ¿no? Un gran campeón como fue Van der Holfi las, las noches históricas eh, en, en, en, en veladas eh, realmente que, que fueron de taquilla mundial. Sí. Eh, ...y que se tenga que venir a presentar... Eh, ...y a ser juzgado por un polino... ...bueno, a mí no me entra en la cabeza... ...por eso no lo miro, me duele... Eh, ...me quedo con el gran campeón que fue Van Der Holf ...y lamentablemente sí, despilfarró... Sí, sí. ...toda la sí. fortuna que ganó... ...un boxeador que ha ganado, querido Dani... ...20, 30 millones de dólares en una sola pelea en una noche... ...y ahora viene por un eh, puñado lo, ...lo mismo Mike Tyson... Sí, sí, ...Mike Tyson igual. cuando pelea con, con Michael Spinn... ...que con la Nelson. pelea duró un minuto... ...39 Rampes, segundos... Sí. Y, y ganó 33 millones de dólares en un minuto y 39 segundos eh, Mike Tyson en esa ah, pelea fantástico. Eh, fantástico. que Michael Spin venía sí. invicto y demás bueno, y lamentablemente despilfarraron eh, no, no, no pudieron contener no tuvieron una contención, que siempre hablamos de lo mismo no de esta historia Bueno, eh, pero es muy probable que coincidan Por otro lado, le sí. cuento que eh, Juan Manuel Márquez está ahí debatiendo si, si se va a hacer la pelea con Miguel Ángel Cotto. Eh, hablan de las 147 libras, sería en, mm, en peso welter. No le cuesta dar la categoría de las 147 a Cotto. Márquez uh -huh. se ajustaría, bueno. Están tratando de, de meterse en eso. Eh, Chris Eubank Jr., prácticamente ya eh, cerrada la pelea con Golovkin. Va a ser para septiembre. Eh, cuidado con esta pelea, Yo parece? le dije a usted en, en, en una edición anterior que anote a Chris Ubank el, el, el inglés. Va a ser una pelea muy dura para Golovkin. ¿eh? Anótelo por ahí. Sí. Eh, Miki García, mmm, me gustaría pelear con Lomanchen con 135 libras. Eh, puede ser que es, eh, es muy probable que, que se pueda dar la pelea Brandon Ríos que se prepara a regresar al ring mm. El ex campeón mundial ligero no eh, Va a, a volver a, a combatir No sé si será mm. el mismo No creo que sea, que sea el mismo no. Alberto Perdón. Melian eh, sí. es, eh, Preparado para los Juegos Olímpicos eh. Eh, El boxeador amateur argentino sí. Alberto Melian eh, sí. Ya está terminando de afilarse en el Senar de cara a lo que va a ser los Juegos Olímpicos en, en la categoría 56 sí. eh, kilogramos, categoría gallo, por supuesto, ¿Te una eh, para Río 2016. ¿Te una pregunta, una pregunta te, y te, cerramos. Te, te, gusta el, ¿Te gusta el chocolate? Sí. A mí me gusta el chocolate. Sí. Pero también me gusta mucho el Chocolatito. ¿Para cuándo el Chocolatito? Bueno, el Chocolatito también se, se va a presentar eh, próximamente. ¿Qué eh, no, bueno, eh... ¿Qué repertorio? ¿Qué esgrima? Un boxeador que, yo digo que es una, un diamante en bruto, uh -huh. eh, porque no, no tiene techo. No, eh, cada no. pelea que veo, lo veo con, con algo más. Sí, sí. Eh, bueno, eh, hablar de... de es eh, realmente disfrutar de, de un verdadero boxeador como es el, el nicaragüense Román El Chocolatito González. Querido compañero, se nos sí. ha ido esta edición 244, bueno. le agradecemos a... A Darío del Colo Fernández la, la presencia en Boxeo uh -huh. Planeta. Le va a mandar eh, la nota, me imagino. Sí, por supuesto, siempre, ya, ya le vamos consere. a contestar, le vamos a dar Bien. como siempre a todos los, los que pasan por Boxeo Planeta, le mandamos la nota grabada para que la tenga. Eh, disfrutamos de los mates, eh, otra noche más con Donnie Bravo aquí en la Super 107.5. Y con usted que está del otro lado, en distintos lugares traer? del país y en distintos lugares de América y del mundo. Donde quiera que estés, gracias por apoyarnos. Nos encontramos el próximo lunes. Desde la Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina, te decimos que será hasta la edición número 245. El día 9 de julio es un día que para mí es muy controvertido. Para mi manera de ver, fuimos y estamos lamentablemente sometidos. No sé qué piensa usted. Eh, comparto, querido compañero. Eh, nos encontramos el próximo lunes. El abrazo para todos. ¿eh? Pregunten por qué borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y con rencor al mirar. No me pregunten, muchacho, por he venido borracho y de mí tengan piedad. El halo de lo poco divino sembría se gaba mi alma y mi ser. Y en la copa de miel de sus labios, hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tinieblas, añorando la luz de tu amor, necesito hundir mi existencia y es por eso que busco el alcalde.